Damas y caballeros, bienvenidos a la hora del Cus Cus, ¿no verdad? No, no, ¿por qué Cus Cus y no da miedo? Pues quién sabe, vale, a mí sí me da miedo José Isaías, no te creas que me va a dar miedo. Oh. Mi ojo verde, José Isaías ojo verde. Es, me me es... voy a ir con él a Las Vegas ¿eh? el fin de semana. Uh, ¿no? no quiero saber. Uh. Oye José Isaías, es, es ojo verde y ojo azul, ¿cómo está? Buenos días. <risa> Hola, muy buenos días, don Cheto. Pues uno los ven hojas verdes y otra hoja azul, pero el chiste es de que son claros. Ay, <risa> ah, claros como quiera. Claro como sus <risa> pensamientos, eh. Oiga, José Isaiah, amigo, señor, 10 minutos después de la hora. Hoy es martes, no sabe ni qué día vivo, 3 de marzo. Eh, si usted tiene qué tiene una curiosidad de hacer una pregunta al tarot, muy poca gente tiene sidón de leer las cartas del tarot. José Isaiah no solo las puede leer. Como decimos en México, es un perro, palela. Sí, ¿eh? es un perro, palela. Entonces, hay que aprovechar a que, a que lo tenemos y que está él, ahora sí que abierto a que le hagan sus preguntas para que le, le dé una lectura rapidita. Preguntas cancelaron. buenas. 8-18-520-1055-1866-4466-653. Ya lo sabe el WhatsApp de Don Cheto al aire. A Don Cheto le gustan mensajes de audio. Mande su mensaje de audio al 8-18-420. Cuatro ochenta, dieciséis, noventa. Oiga, este, acuérdame Isaías, al rato te voy a regañar porque los de León están muy sentidos contigo. ¿Y... ¿Conmigo? Contigo y con Giseo. ¿Juay? Ay, Rita, ¿Juay? Digo, de ¿Juay? Derrito. José Isaías, vamos entonces a empezar a la lectura del tarot, señores. La lectura del tarot. Si usted tiene alguna pregunta para José Isaías, llámenos en este momento. O antes, si es posible. Vamos con Juan y la número dos. A vamos a ver qué onda con Juan. Amigo Juan, ¿cómo está? Buenos días, Juan. Bueno, ya, gonchito. Viejón, tiene una pregunta para Taró. Sí, claro, quería hacer una pregunta esta ya sobre mi hermano. Que a ver, ¿qué mal. pasa con tu hermano Juan? Ah, uh, anda un poco en las en las drogas, gonchito. Uh -huh. Y quería saber si si iba si iba a a recomponer o iba iba a seguir igual. ¿Cuánto tiene él en Entonces, ese en... mundo tan tan oscuro? Ah, uh, ya tiene tiempo, o sea, ya tiene como yo mucho mucho tiempo pues, tiene ya Okay. José Isaías ve okay. una salida de parte del hermano. ¿Qué dicen las cartas del tarot? Sí, miren, cheto, desgraciadamente aquí para el hermano de Juan estamos eh, se se ve porque mucha gente va a preguntar y por qué no este pregunta la fecha de nacimiento porque no pregunta el nombre del hermano, porque muchas de las veces podemos hallar la energía por medio de la persona que está hablando, que es bien ese el caso ahorita de Juan. Eh, desgraciadamente sale la carta de la Torre de la destrucción, Don Cheto, yo veo que él va a continuar y por ahí yo sugiero que eh si hablan con él no va a entender. Yo digo que le den lo que viene siendo por el lado religioso. Sale la carta número 355 35, que nos habla del lado religioso que le den por ese lado, que platiquen, que traten de hablar con él, pero mencionando o acercándose al lado religioso, que es por donde podría haber lo que viene siendo un cambio. Si vienen dándole consejos, si vienen diciéndole que es malo, dice por ahí no va la cosa, Don Cheto, que maneje en el lado religioso, yo veo que esto va a continuar desgraciadamente, pero hay un poco de mejoría. Si es que sale la carta número 27 también que nos está hablando de tardanza y retraso. ¿Qué es esto? Que todavía va a continuar con este, desgraciadamente, este vicio. Y no veo que sea mal puesto ni que la familia piense que es por ese lado. No, no, no es, no es brujería. Es es, es, es, es, es, es, es un cien por ciento. Gusto, don Cheto. Gusto de andar ahí en eso. ¿Verdad? La carta del retraso. Oye, José, cuando usted le echó las cartas al chino salía mucho la carta del retraso, ¿verdad? Ah, se fue con Giselle. <risa> oh, ok. Vamos con Alejandro. <risa> y no, Línea, te cuando... no repartas, ¿eh? Línea número uno. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Cómo estamos, Alejandro? Alejandro. Cando. Hey. Pregúntale al Tarón pues, hijo. Eh, hey, buenos días. Eh, mi pregunta es ah uh, ¿Por qué se me está yendo el dinero como agua? Me está saliendo de mi casa, no sé si tengo alguna salación o algo. A ver, ¿cuánto tienes tú que según tú sientes que no te dura la feria? Uh, más de 2 años. Más de 2 años. ¿Ya hiciste cuentas, hiciste a ver gano tanto y tanto se va para acá, tanto para acá y tanto para allá? Así es. Okay. A ver, por no es por chismoso, pero ¿cuánto ganas? ¿Por cuánto no tienes lana? No sé si sea prudente sí. preguntar cuánto ganas, ¿no? A tú no, cuánto ganas, sí. a ver, tú cuánto ganas? Uh, yo 1500. ¿Al mes? Al mes. No, no, no. La quise. Es eso. La gente que piensa que ganamos mucho, ¿cuánto? Ya, ya. Tú no, pues. Ah, sí la Giselle. O dile, le quer, <risa> le quer <el, risa> contar al chino o no? No, no. Ah, oh, hace la fe, así. ¿eh? No, es que es muy prudente. Ah, son muy raros, son el De las seis ahí es que dicen mal. las cartas del tarot. Sí, mire Don Cheto, definitivamente aquí yo veo que hay energía negativa que en su casa necesita que nuestro amigo Alejandro limpiar su casa. No necesita limpiarse a él, eh, limpiarse a él, la persona limpia, nada, Don Cheto. Aquí lo que necesita es hacer una limpieza en casa, ¿por qué? Porque sí veo una energía muy negativa y es lo que está haciendo que no rinda el dinero. Sí. Esta energía la trajo una mujer Una Uy. mujer que estuvo ya sea en un panteón, estuvo en un hospital Uy. o estuvo en un lugar donde hubo algo de, de lamentos, de tristezas Uy. o de enfermedades. Entonces, yo sí sugiero aquí que nuestro amigo se limpie la casa, don Cheto. Oiga, José Isaías. Ah, quiero pedir una disculpa al público y a usted. ¿Por qué, señor? Por estos dos compañeros que tengo, que son ¿Quién? más imprudentes modos. Yo qué hice? Dice el preguntando a la gente si tienes papeles y le <risa> chino que cuántas ganas. Ya no hay un acá Lili entre usted y dos. ¿Qué ¿y? no, señor? A ver, los papeles es por lado informativo eh, para un segmento. Y la lana es por igual y nos presta una lana, señor. Somos como familia. La gente somos como compas, si sí, hay confianza. Eh. Hay confianza. Perdón, bebé nadie <risa> no vamos para que sigue pues vamos con otra llamada voy con eh, Brenda de Arcansas que está pasando por una crisis matrimonial ¿Cómo estamos Brenda? Hola, de buenos días, muy bien, gracias. Qué gusto. A ver qué a qué te refieres con con eh, crisis matrimonial. Mire, Don Cheto, este, este tenemos 2 años viviendo juntos y todo, ¿verdad? Ah, um, siempre hay maltratos tal vez ah verbales, ¿verdad? Le he dado oportunidades como 3 4 veces y esta vez estamos pasando por lo mismo y me pide que va a cambiar, que ahora sí va a cambiar, pero la verdad no lo sé. Y pues estoy pensando pues definitivamente ya dejar todo esto por Santa Paz, pero también me no toca preguntarte en de qué estoy pensando comprar casa, ¿verdad? Me están ofreciendo una casa y no sé si la debería de agarrar para empezar de nuevo o tratar de salvar mi relación. Okay. No busco. Pues sí. ¿Ah hijos de por medio bebé o no? No. Okay. ¿Y no crees que tal vez ya es una relación tóxica y en verdad no vale la pena quedarte ahí o ya. crees que pensado. valga? Sí, Ajá. ya lo he pensado, ya me he pensado que quizá es una relación tóxica por parte de, él. o sea, ha tratado de de mil maneras de pues de llevarlo así está en paz con él, ¿verdad? Me chequea el teléfono a la hora que salgo del trabajo, todo. No, ah, sea, no, bebé, todo no, no gacho. Ya no es vida eso, son 2 años, imagínese no. a los 10 años o si se casan bien. Oiga, ¿y cuánto gana? Irálo hay más, hay más. Eso tiene que ver. Ah, oh, no más porque quiere comprar casa, tiene que comprar, quiere comprar casa, es importante sí, a ver si, no no si no. Ahora, también hay una pregunta importante en ¿Sí? esto, si tiene papeles. Te dijo de lo más, de que sacarte la carmina hijo de no, no, la nada, ¿eh? Es una broma aquí, si no lo alcanzo sola. Subrei di, vos Isaiah, ¿qué dicen las de Taró? Ay, qué casa tan fuerte. Sí, mira, no es cierto, definitivamente yo veo aquí sale la carta de la humillación más que la engañado, ver, más que le ha pedido perdón, más todo ese tipo de cosas, yo veo humillación. Esa es la palabra que nos sale aquí con la carta número 14. Entonces, más que nada este hombre la humilla. Sí veo fin a la relación, sí veo lo que viene siendo alejamiento, viene siendo terminación y yo lo único que le digo a ella que ella es la la única que va a saber cuándo es el momento de terminar, pero de qué esta relación va a terminar y va a haber separación, la va a haber. Lo que viene siendo respecto de casa se va a tardar un poquito más, alrededor de los meses de septiembre, agosto, septiembre es cuando va a empezar ahora sí a planear, comprar casa. Sí la veo el próximo año ya con techo propio, con con eh casa propia, pero definitivamente yo veo que esta relación terminaローチto. Acuérdese, y usted complete la el, el enunciado. Perro que traga huevos Qué huevés huevero pues ya. ¿Cómo? Que le rompen el hocico. El ah, que le revienten el hocico, exactamente es, webero, pues es persona que es. Y cagado el perro, para decir que ahorita da. ¿Cuándo cagó el perro? Tienen papeles. Ahora <risa> no, sí si conviene. Eh, este, voy con eh, la línea número 2 que está de de, de eh, Modesto de Oklahoma. ¿Cómo estamos Modesto? Modesto. No sé, porque era bueno. un teléfono muy modesto. ¿Qué qué eso? ¿En qué cuánto ganas modesto? <risa> Hoy modesto no pues sus preguntas para José Isaías. Mira, Don Tato, buenos días. Primeramente, yo quisiera saber de un amigo que se llama Galdivo Ruiz García. Se extravió eh, en Dallas, en Dallas, Texas, hace como poquito más de un año, mm. casi 2 años, y no sabemos nada de él, no más desapareció y no sabemos ¿Qué pasó? ¿Cuál es su nombre del Gavino Galdino, Galdino? Galdino. No, Galdino. Galdino Galdino, Galdino ¿qué? Casino Galvino. Ruiz García. No, Galdino Ruiz. García. Galvino Ruiz García. Gal, Galdí. Ah, no, no, Galdí. No, Galdino, Galdino. Galdí. A puesto Galvino no hay, hay Galdino. No, con vez de burro sí, con vez de dedo. Galdino. Ya ve. Ruín ater. Sino, te encanta alegar. Yo escucho hombre calvino no existe. Caldino. Existe el nombre Galdino. El nombre Elvi no existe y mire aquí tiene que su Oye, ¿tienes idea de cuándo nació, de qué año y eso? Es como del del 64, pero no sé qué mes. ¿Y cuánto gana Galdino? Señor, no cómo es que trae desaparecido Don Cheto. Sí pues, estoy diciendo burla al chino. Oiga, ¿el Galdino tiene papeles? Ahí va la sí, otra. Señor. Nomás de ahí no salen estos. José Isaías, ¿ve luz o ve oscuridad en el caso del Galdino? Sale algo. Y de Don Cheto, definitivamente yo creo que es del él él es de la de agosto de 1964, del mes de agosto, septiembre, uno de esos dos meses nos están marcando aquí las cartas. Él está vivo, Don Cheto, pero él trae problemas mentales. Sale la carta del loco, sale la carta número 78 y sale la carta número 18 del ermitaño. O sea que no sé si fue accidente, no sé si, qué fue lo que pasó aquí, pero nos está marcando que él está con vida, él se encuentra con problemas de trastornos mentales, pero se digo que no sé, pero aquí como un accidente. Como un golpe como que lo veo lo que viene siendo en la calle Don Cheto, pero sí lo veo con luz. Marca la carta de la prudencia. ¿Qué significa la prudencia? Eh ya he esperado mucho, pero definitivamente sí veo que esté con luz Don Cheto. No lo veo, no lo veo que haya fallecido, no lo veo muerto, lo veo con luz, entonces hay que hay que seguir buscando, pero definitivamente sale la carta del problemas eh trastornos ah, mentales Don Cheto. Ahí va. Vale, Ahora regresamos con más, señores. José Isaías ahí echando las cartas del tarot, vamos a irnos a corte comercial y regresamos con más. Números en cabina. 8185201055 o el 18664466653. ¿Cuánto gana José Isaías? Eh, ¿cuánto está ganando el que está contestando el teléfono? Oiga, señores, buenos días. Estamos ahorita en vivo, señores. 28 minutos después de la hora está Giselle, está presente José Isaías y obviamente la estrella de este momento Nuestro amigo José Isaías echando las cartas del taro. ¿Los números en cabina? Hay dos, señor, 818-520-1055 o también pueden marcar al 1-866-446-6653. También pueden mandar sus preguntas a Don Cheto al aire, mensaje privado. Don Cheto, que por cierto, una amiga de nosotros quiere preguntarle a José Isaías por su hijo. Se llama Luis Ramírez, no, no, no eh, nació el 18 vaya. de noviembre del eh 96 y que quieres saber del amor y del trabajo porque nomás ni consigue novia ni le ve, ni crece ni rebeldesi sí, nomás ni... ocupando el campo, decían mi güey. Y el trabajo. Okay, ni crece ni rebeldesi. A ver, Luis, somos a man niño. Luis Ramírez. Niño y acá. Luis Ramírez. ¿Qué le el el ese? Salen el 96 ya tienes qué 24 Ay, años. Ah, 96 ya no está y muy Y cuatro gana. <risa> okay. okay, ¿qué dice las cartas del tarot para Luisito? Sí, mira, nocheto aquí yo veo mucha inseguridad por parte de él, necesita yo no, eh, subir lo que viene siendo la autoestima, necesita tener. Veo una persona lo que viene siendo la carta número 78, es una persona muy visceral. Este esta persona este este joven se va a tomar muchas cosas a pecho, necesita ver la la la, la vida más lo que viene siendo masa la ligera le preocupa todo eh lo que viene lo en eh, lo que viene siendo la cuestión del amor, la cuestión del amor le viene una persona blanca, le viene una persona blanca y lo que sí debe de tener mucho cuidado Cheto Luis eh eh del 18 de noviembre veo embarazo cerca Entonces, ¡Wow! ¿qué, qué, lo que viene siendo, ajá, que viene la fertilidad, lo que viene siendo la cuestión del, del, de la fertilidad y del embarazo, porque podría, don Cheto, eh, saber muy pronto de un embarazo en este, en este caso. De, no, de no le hagan a pegar la pura chompeta a Zambario, me. Ay, ya veintiséis años de hambre, ¿qué tiene? Sí, ya los veintiséis, ya alcanza el timbre, señor. No, pues como sí, quiera, que no sabe uno, tú no sabe uno. Ay. Ay, vamos con este Liz de San Bernardino, California, ¿cómo estamos, Liz? ¿Cómo estamos, Liz? lees Sí. Hola. Una pregunta para José Isaías. Ah, oh, hola, buenos días, este Don Cheto y todos. Mira, pues yo nada más quería hablar para preguntarle a José Isaías si ah uh, cómo me va a ir, cómo nos va a ir económicamente, pues ahorita últimamente hemos estado batallando económicamente y pues sí, también me podría decir si mi matrimonio va a mejorar. Estamos teniendo muchos problemas y pues sí. ¿Qué quiere? El el el las peleas matrimoniales entran por la cartera. Sí, <risa> si no anda bien la economía, a la ve, la gente no anda bien tampoco uno. Tiene mucho que ver, ¿verdad, Don Cheto? Y a veces uno dice, "No, el dinero no importa, el amor no, es lo primordial." La la razón primordial por las peleas matrimoniales es la económica. Sí. O sea, Isaías, es ¿qué dicen las cartas del tarot? Sí, mira, yo creo definitivamente una, va a continuar los problemitas, no veo nada grave. Van a continuar los problemas, que uno dice negro y el otro dice blanco, bueno, no van a llegar a ningún acuerdo, pero eso este no me preocupa. Lo que me preocupa es el lado económico y financiero. Las cartas están pidiendo lo que viene siendo aquí un despojo, ¿qué significa cuando sale la carta número 4 de despojo? Que necesitas que hacer una limpia. Le voy a decir aquí a nuestra amiga Lista que compre tres manojos de perejil, de esos que venden en la tienda ya ve que venden creo que son tres o dos por un dólar, que compre tres, los ponga a secar y que ya que esté seco los prenda o los queme y con el humo pase por toda su casa, esto le va a traer lo que viene siendo, va a aumentar las finanzas, ¿por qué le digo? Porque sale la carta número 77 de fortuna y riquezas, entonces si leemos eh, la, las cartas como salen es, Necesitamos hacer un despojo porque sale la carta del diablo al revés y necesita hacer la línea que yo le comenté. Entonces, mejora lo que viene siendo la economía, lo que viene siendo la relación con el marido tiene que tener mucha paciencia porque no va a cambiar ni tampoco se van a separar. Entonces, hay que hacerse a la idea de vivir juntos como perros y gatos. Pero para la para la economía que me hagas la línea don Cheto, por favor. Bueno, pues una limpia, señor. Nada, es lo que ocupo yo. Tengo una limpia, vale, de pe a pa yo. ¿Usted de qué, señor? Casa, carro, tenis, cuerpo, todo. Ocupo una limpia. ¿Somos panzas, dos? Limpas, <risa> es que sí. Voy con el amigo Javier de este... La limpia de panza es lo que eres. Que hace unos años se separó y que él sabe cómo le va a ir en el Amor. Oh. Javi Javier, ¿cómo Ay, es? ¿Cómo dijo usted en el qué? Amor es la cuatro, la cuatro. Amor. ¿Cómo estás Javier? Aquí, Aquí todo al 100. ¡Ah! ¡Oh, oh! Javier. Buenos días, Concetto. De moquet se paratis, hijo. ¿Por qué te separatis? Como más. Bueno, problema, Concetto. Sí fue. Ver, no. Se empieza a mí, no sabía no cuándo termina. Eh, oye, ¿cuál es tu pregunta para para José Isaías? ¿Qué va a pasar en el tema del amor y y lo de lo de economía, porque a veces el dinero se va muy fácil? Yo quiero preguntarle algo a ¿Cuánto ganas, a... compadre? Digo, no es Oye, ¿de esa casualidad tienes melis, papeles, bebé? Para te... juntar eso, sí, los va a correr. No, es una pregunta en serio, Don Cheto. Este, de, ¿traes ahí una chamacona por ahí? ¿Se que te separaste oh, o Se ve algo de... a la vista? Pa mí que quiere volver con la ex. Sí, ya que preguntas por la ex. Es Cali, es es aquí ya la he hecho. ¿Con quién? Era que quieres volver como que te ha vuelto ahí? con alguna ex. No pues, pero yo ya lo pensé. Ah, sé ah. Que ah. A... era que querés volver con ella, ¿traes como un cansaco, un cansaqué? Pues no se sabe, don Cheto, a Así ver sí qué pasa. Sí se sabe. No se sabe. Ojo, fíjate lo que estoy diciendo. Como que queres. No estoy diciendo que vas, nomás como que queres. Que quede, pero ahora vuelo. Okay. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes ya de separado? Un año. Un año. A toda la okay. chance. Toda ¿Cómo chance. le ven en el amor? Ve un regreso, un regreso triunfal con con la con la app o no sí, Con la app. Eh, no, definitivamente. definitivamente. Así no decimos allá, fíjese. Ah, pues. Y luego definitivamente Don Cheto nuevo regreso, veo que aquí este va a intentar o va a conocer una persona morena clara, la cual va va a ser eh, compatibilidad lo que viene siendo con energía con ella. Yo veo que la persona con la que rompió es muy terca y muy contreras, Don Cheto. Sale la carta de las contrariedades, veo que se quería salir con la suya, era muy este eh, mandona y bueno, le seguimos ahí que conocemos a varias, pero bueno, Mandé. no veo regreso, veo que sí le va a ir bien en el amor con una nueva persona morena clara que ya le le, le había comentado y en lo que viene siendo en la economía, yo no veo ningún problema, yo veo más bien o que no o que malgasta el dinero o que no ahorra, porque definitivamente no veo energía que podamos decir que se le está yendo el dinero como el agua o que este trae una una una maldición o una salación o un embrujo, no lo veo, aquí más bien veo como que es falta de este organizarse económicamente, Don Cheto. Okay, no pues ahí ahí hay una mira, Gisela Morena Clara, yo que estuve ahí yo por allá no, no, no, no, y y. No, y luego no, aparte, no, pues no. si no tiene papeles debe, pues aquí te arreglamos. Ahí te arreglamos. Uh ciudadana americana viejo Pero qué más es que ganas, ¡Ah! no, no, no, no, no. Ay, saca capacidad para mantener. Ay, chiquito, dígale. Boy, caimón de Arizona. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, Don Cheto, buenos días. Buenos días, Vali, te soñé. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Andamos cambiando ¿cómo? las luces ¿sabes? de la casa. Agarrar el foco ahí, güey, no se va a caer. Oye, Jaime, ¿y con qué cual co qué peste tú qué? ¿De qué la giras, sí. bebé? Oh, acá andamos en las vacas de nuevo, más tú. Amono. Y la pregunta es para José Isaías. Sí, es este, lo que pasa es que un hermano mío uh, está desaparecido desde el 20, pasado 29 de enero. Lo levantaron en México y no sabemos nada de él, queríamos saber si puede ayudarnos. ¿En a qué a estado lo ahí. levantaron? Así con cheto. Okay. Y quiere preguntar a ver si ve luz o ve oscuridad o Isaías sí, sí. qué dicen las cartas del tarot. Pero un cheto que me dé el nombre de que me dé el nombre completo del del de de de su hermano, por favor. Un nombre completo de tu hermano vale para que sea una lectura más precisa. Sí, Gustavo Tostado. Gustavo sí. Tostado. Sí. ¿Y qué fecha nació? No estoy seguro, creo que en abril, 2, creo. ¿Corona sabe? ¿2 de qué? No. Espérate, yo tampoco sé los miscarales. ¿Me ten? No. no, yo tampoco. No, yo, bueno. En qué año nacería todo? El 84. Está chabalo, está ah, sí. chavo, ¿en qué mes? 6 años. Abril. Abril 2, bueno, abril 2 del 84. José Isaías, ¿qué dicen sí. las chismosas? Eh, Don Cheto, eh definitivamente veo luz para él, pero eh, pero me preocupa mucho porque estamos eh eh lo que viene siendo a a contratiempo, si me si me refiero, o sea, como que veo que que ahorita todavía lo veo con Luz, lo tienen a él que que investigue con la familia Don Cheto, por favor, dónde lo levantaron, dónde está más o menos, porque lo veo que lo tienen en una casa cerca de un puente, cerca de un puente, entonces que vean todavía poder ahí por ahí veo que van a tener noticias antes de 6 semana. Lo que yo sugiero es que sigan buscando ahorita como le digo, son eh, tiempos o días clave para que después no les den malas noticias. Entonces, que no pierdan la fe y que ahorita le pongan lo que viene siendo muchas ganas de seguir buscando, investigando o o que no que no pierdan la fe, que no se ven por vencidos. Pero le digo, lo veo a él por eso me me y y, y alcanza a ver No sé exactamente dónde viven ellos porque mencionan nada más Jalisco, pero me gustaría que él con la familia vieran qué pueblo o en qué rancho o en qué ciudad, porque veo que lo tienen en una casa cerca de un puente, si donde lo levantaron es un pueblo y y es y es muy famoso un puente o hay un puente o hay algo de un puente que llama la atención, ahí lo tienen Don Cheto. Entonces, eh, le veo todavía con luz eh veo que la la energía empieza a bajar muy fuerte no sé si lo están torturando o está ya muy malo o hay algo pero lo veo con luz y sí que me hagan mucho caso con lo que le digo de un puente Don Jacinto. Ay José Isaías, qué lectura tan fuerte. Oigan pues con en en este tono terminamos eh el segmento de hoy de Pregúntale a la Tarot con el buen José Isaías con, con el agradecimiento como siempre José Isaías y sus redes sociales recuerdenlas. Sí, Don Cheto José está ya es soterista en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube y bueno, nada más Don Cheto me me permite decirle que espero a salir este fin de semana aquí en oh, Las el... oh, <risa> Vegas. Ay, a ver. Pues, muchacho, pues esta hombre ya ya tan grande soy. No más le digo desde que llega al aeropuerto hasta que regresa al aeropuerto, lo quiero no sé de mí. Yo no sé de mí lo que pase en Las Vegas. Se queden las nagas. Así no está yendo, Celosira está bien enojado. Está bien. A verita, no más ahí que me da ah, ta bien. Corre tú pues, ahí pa que hagan mal terso. Es, es un trip entre amigos, tú no puedes, él no puede él llevar no... arena a la playa. So... Tú te tienes que quedar aquí en tu casa lavando, haciendo lo que hacer mientras él se va a divertir. Yo me podía, es más yo podía ir manejando, no necesitaban. Corre, él es capaz de ir, eh. Ustedes uh, bien pegadillas. Bueno, no más que nada más está mi, mi cuarto de hotel chino ah, se si quieres no, ahí. No, no, no. No, no, hay un sillón ca maíz sofá cama y no cama. la cama ¿Pero es que luego es de los que te duermes donde mismo y dice ay me abrazas? Ay no, pues. Porque... <risa> pues <risa> dice, ¿cuáles son sus redes sociales? Instagram bien, hijo. José Isa ya es solterista, Facebook, Instagram y YouTube, Loncheto. Que Dios me los bendiga y que tengan un resto de semana increíble. Igualmente, bebé. We love you. Bye bye. We love you. Al regresar, vamos a recordar nuestra infancia ¿Con qué más? Pues obvio, con no tuviste infancia El número en cabina es el 1-866-446-6653 Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero ¡Aguada! No tuviste infancia ¿Qué? ¡Ya pues ya! En Don Cheto al aire ¡Oye familia, vamos! Nunca te puso una friega, no te pegó. Y te quedaste dormido, pero mientras te dormías todavía te todavía así con sentimientos y como soy osando. Ay, fifi. Con cierto, si nunca esquivaste el zapatazo de tu mamá y tu mamá se enojaba más. Y ahora te quería dar con el cinto, no tuviste Te daba otra. más duros si y te les zafabas. Si ah, yo dormía, me dormía con sentimientos. Ay, no me. Hoy qué gusto dormir uno después de que le bajan vara, sí. eh, como que. Soy yo sabe usted. Sí, sí, mi jefa. La jefa. Si tu mamá no te decía, "Te voy a dar una para que duermas a gusto." <risa> no, Tú, ¿viste? En infancia. Pero amanecías con los ojos bien bien hinchados. No te levantabas. Sí, es es si de niño en la escuela no jugaste fútbol. Con un frutsi lleno de basura no tuviste, no tuviste infancia. infancia. No, Ese no era el balón de las escuelas. Sí, si cuando estaban morro tú no jugaban al, al el primer gol se quita la camisa para diferenciar los equipos. No, no tuviste, tuviste infancia. infancia. Y si tú eras el gordo que decía, "Ya mejor no juego." <risa> <risa> para que no te vieran a la lolota ahí, bro, ni a encao. <risa> no, Pinche tú. Yo no, yo nunca tuve vergüenza mi gordura. Qué bueno si sí, de no te... me... se ve. <risa> Oh, casi oh, oh. no, sí se ve, pues sí, pues sí, sí se ve. No me ofendis porque es que hay mucho gordo que se aguita. Yo no, yo dejaba la loja vivir. Sí, ah, sí, cuando ganaba la selección, yo me iba aquí a, a la Pacific y sin camisa ahí y el amo el perro, no nada. Ah, o sea, sí. más, yo brincaba Y ya se acababa la se acababa el convivio y toda la panza se me seguía moviendo. Y oh, era <risa> así. No me... Despertaba al otro día y todavía estaba poco así moviendo. <risa> <risa> Gelatinoso y yo, ah, ya vamos a. Oh, Ay, no, no, no me no aguito. <risa> no, no me aguito, pero sí pues poquito sí está medio grotesco, pez, ¿verdad? Así como No. ¿No? Oiga, Don Cheto, ah. si cuando estabas jugando con los niños canicas, ¿no te las llevabas porque estabas perdiendo? No tuviste infancia. A ti, ¿A ti no ¿A ti creo te creo esa. ¡Yo no juego! Sí, sí. ¡Déme mis calicas! ¡Déme mi balón! Sí, sí, sí. Y ya nomás no? le decía al chiquillo más guapo, Toñito, tú sí, ven. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Toñito, sí. tú sí. Confirmo confirmo, confirmo, confirmo, confirmo. ¡A ti les confirmo! ¿A poco sí vas, canicas? Ay, no, Clara. ¿Sí? Toñito, ¿Tú, sí? ¿Tú, sí? tú sí, agarra las tuyas. Toñito, tú sí. Y luego ya le decía Se crecía esto y todo Es que no me gusta jugar Porque Juani Juani y Armando Son así como edad Ya eras así Ya pintada Desde ¡Ay, señor! Ay, sí ¿Cómo se llama? Se sañosa ¡Ay! ¿Sabes por qué te pusieron ahí? ¿Por qué? Por mira, por... Ahí, sí. ahí está ¿eh? celebrando. Ahí. Sí. Sí. Ay, me gusta. Ay. Ya ves, ya ves aquí. Eh. Hago así porque le suelta el veneno en cualquier residuo. Sí. ¿Si ¿Y qué quiera? Lo guarda y le da su veneno. ¿Si ¿Quieren un piquete? No. Las acitas no pican. You know what? I'm the lucky one today, yo. Oh. Okay, vamos a los. Like, los like, a problem, Alfredo, alina número 1. Alfredo. Loncheto. Te soñé vale. Ay. Ay, no pues vale. Eh sí, andamos en la construcción clavando. ¿Eh? A ver, trabajo no. ¡Ah! pues hojas. No, ¡Ahora acero! Sí, Van para Cheto, más clavos, sí. chicos. Oye Alfredo, ¿qué cuál es tu tu nombre de infancia? Mire, Loncheto, si cuando fuiste chico no te asomaste afuera de la casa de uno de los ranchos y luego le tocaba así corrías, Te amonabas y le dejabas ahí un, un regalo Tocabas y cuando salían pisaban y... ¡Ay, no pídense! Es de hombre, no, es de gente Ya frente. eran morros atrabancados No, no ya eran era. era morros atrabancados Hababas o sea, con una hojita tabanca. y le embarrabas en la, en la donde abrían la puerta eh. ¡Ay, no manches! Eh, ¡Esa! No, es ¿Qué están desayunando? ¿Cómo dicen niño? ¿Qué niño que usted niño era niño? Niño perro, pues, niño perro, éramos niños perros ¡No manches, señor! Ya está puesta aún, allá si era sobrevivir ¿Y con qué se limpiaron cuando se amonaban ahí? Nada. Ay no. Hay piedras, pues piedras. Yo se... con el mismo talón mío. Mi... Ay. Qué no. <risa> eh, asco, <risa> señor. <risa> Está muy elástico, no me lo vas a decir. Diablo. Ya, Bartol, ya. En la, tierra, en la tierra, en la tierra. Agrietado el talón. A Qué asco. Ah, estoy jugando más porque se llena sí, la yo. gente. Señor, <risa> ¿Sí, eso es pa usted. Yo no lo hago por hacerlos reír. Ajá. ¿eh? Si de morro no llorabas porque tu jefa no te daba de cenar porque estabas bien marranito. No. Ay. Eso <risa> es. A mí no, a mí no, a mí mi mamá me, me daba. yo cenaba uh, por años. Ajá. Un huevo caído en manteca era mi cena. No. Oh. O sea, ponía manteca y luego una tortilla hacía a freír. Uh -huh. Tortilla frita y un huevo caído y arriba de la tortilla. ¿Sí? Era mi cena. No. Por muchos años. Oh. ¿Y ahorita, ahorita? Ahorita yo te ceno mi Denis. ¡Pámonos! A las 4, qué rico. ¿Cuándo, güey? Elote, por favor. Ay, no hay elote después de las 6. Ustedes sacan. Ay, tienen, ustedes sacan, así es, el de día <risa> no tiene después de las 6 ya no hay. ¿Por qué que el lote se va a las 6 o qué, güey? ¿Y que no hay na lata que se abra después de las 6? ¿Por qué? Bueno, es que no tiene lote después de las 6 en el Denny. Pero ustedes ¿para qué pide el lote? Pero... Pues no sé por qué trae yo. Eh, pues no sé. Es lo que se está tratando de averiguar por qué eh, pide el lote. Vamos a con a de ti con <risa> con Alejandro de Glendora. ¿Cómo estamos, Alejandro? Pues ¿Cuál es Everton Cheto? Sí, son le vale. Vamos. Nos Don Cheto, soñé, vale. los, los, don Cheto lo, lo soñé anoche, Don Cheto. ¿Qué estábamos haciendo? Cuéntanos. Anda, yo andaba andaba conmigo aquí en el camión, pero estaba metiendo los cambios, yo ah, manejando. Ah, sí, sí, ahí. Un... Ah, mira. Ahora. ¿Eres de pacia tacho? ¿Cuál es tu no tu infancia? Y el camión automático. Pues yo le tengo una. ¿Eh? <risa> si no existes toritos de lodo de niño, no tuviste infancia. ¿Sí? ¿Monitos de lodo? Sí. No, no, monitos yo no hice. Torrecitas, cachitos, como casitas, pastelitos, no a mí, es, a mí sí me gustan los pastelitos. Huevitas, sí. ¿Eh? ¿Tiran monos? ¿Pues cómo vas a hacer monos? <risa> Hay un bien chistoso ahí en el rancho, pero no la está medio, está medio fuerte y pues bueno, no la ¿Cuál? puedo contar. No, cuéntela. Sí, abriólo. Ya, ya dijo. ¿Cómo? Es que el chino, ya nada más dije, ya abrió la boca. No, dije, no, nunca dije nada, madre. Es que la está... es que cuéntela. está fea no, el tita fuerte, y no se puede. Bueno, una vez mi carnal, mi carnal y llovió, entonces en el corralito que teníamos estábamos jugando con lodo porque nos juguen con Ah, mira, desde chico hasta la fecha me encanta atascarme en el lodazal. Ahí yo, estábamos, todo estábamos y mi car mi carnal no, Panfletu, mi carnal Panfletu es el más morro. Yo okay. soy el del medio. Porque okay, ¿cuántos son tres? Entonces, somos tres. ¿Cómo se llaman? Pues Spam, va Spamfletu, Che, Niceto y a Cleto más grande. Ah, a Niceto. Entonces estábamos jugando Y luego el más chiquillo le fue a decir pafleto a mi mamá. Esta es cierta, ¿eh? ¡Amor! ¡Amor! ¡Aunicentro está haciendo monos con garrote! ¿Monos con garrote? Es que hacíamos unos monos de lodo y yo empezaba a hacer unos monos ahí muy deformes. Entonces, ¿qué? Voy a decirle a mi jefa, ¡Aunicentro hacía los monos con garrote! ¿Y qué hizo su mamá? ¿Eh? ¿Qué hizo su mamá? Amor pues me puso una tunda. ¿Y por qué eh, anda chismoso el la naqueta? La... Es que piensa es que, por qué yo le decía, "Ira, vale, hay que poner esta parte aquí" y y, y, y aquel güey chismoso. O sea que desde chico le gusta el garrote. No, no, pues no, pues ya pues no quería decir. ¿Y de... como de qué tamaño los hacía o qué? ¿Los monos? Sí, eh, los post todo. Bueno. <risa> como de ¿Qué? Eh. ¿El qué? El garrote. El bueno, mono, pues el lo mono que... lo hacía pues eh, a escala. ¡Ay! Cuando salió mi jefa dijo ¿Qué es eso? Dije, eso está bien Miguel <risa> No somos la CBS Pero tenemos las noticias Con el panzón Que ya no se ve ese Notiche Notiche Caballeros, bienvenidos a Noticias, señores, 3 de marzo. No estoy solo, me acompaña la bella Giselle Bravo. ¿Cómo estamos? Ay, qué bonito, muy bien, señor, presente para dárselas. Noticias. Eh, está también Noticias. el Nicky Jam de Tescoco, señores. Presente, señor. El locutor más guapo. Gracias. A ver. Afirmativo. Del del cuadrante. De esa silla. Melvin David David,venido Melvin. Confirmado, señor. Le acompaña el bello Javi García Solís. Saí. <risa> Saí. Semos. Al Vamos. Al igual que con Tito Padilla, el equipo que lo va a informar esta mañana de martes 3 de marzo. 8 minutos después de la hora, oye noticé. Señores, ¡super martes! Un día muy importante en la política de Estados Unidos. ¿Quién se va a enfrentar a Donald Trump? Tía crucial también. Iniciativa en México para prohibir el reggaetón. Les tengo todos los detalles. Además, con lo de los feminicidios, señor. ¿Qué? En la madrugada del día de hoy dos tornados pegaron en Nashville, Tennessee. Le tengo los detalles. Ya hubo hasta muertos. También destrucción por los tornados en Estados Unidos y ya. Ah, no, muy mucha fonda. Aquí ya sí, de la no. mañana ya, yo creo que está mejor así como más. Ah, Con buena. más punch. Con más papas. No, aquí lo, el problema es que no le echaste papas. ¿Cómo no? Es muerte y destrucción, tornados en Estados Unidos. Y el decir esta mañana no te no te aporta nada a la noticia, ¿eh? ¿Qué fue hoy? No le no importa. Fue bueno, en la madrugada. No. Okay, no pues. No pues, yo nomás te estaba Con muy Con perfectas disculpe. Perfecto, perfecto, perdón. Señores, si el coronavirus se expande fue fue porque Estados Unidos falló en las pruebas que estaban haciendo. Le dijeron a mucha gente, "No tienes", cuando a la mejor sí tenían. ¡Ay, alarma! Ay, no me asuste. En los deportes, haga pito Padilla. ¿Por qué ese, señor? guachín cuando presenta, siempre le hace, aquí estamos, es que agarra aire y le hace, en los deportes, Tito Padilla. ¡Se llora, se llora! ¡Qué feñado! ¡Compañero, en los deportes, Héctor Álvarez busca llegar a Los Ángeles también, Copa MX, y el señor lobo mexicano, ya lo busca el Chelsea y todo esto, en los, en los deportes. El Chelsea, pues no que al... El eh, Mayo también el ya Mayu. lo busca, vale, ida pues tú te, te metes en todos. No, oh, pues nomás estamos diciendo, no te enoje, nomás estamos diciendo. Bueno, no sé, me gustaría más el Match United. Está bien. Bueno, está bien, qué güeyes, okay, ¿verdad? En los espectáculos. Aseguran que Julián Figueroa fue detenido con posesión de droga y que Maribel pagó oh. por sacarlo y por el silencio. El hijo de Joan responde. Además, pleitazo. Olga Briskin le pide a Yolanda Andrade que se retracte de que andaba con Verónica. Patitche apoya, ataca y Yolanda contraataca, le tengo la información y además, hoy regalamos el primer viaje del concierto del Potrillo a la Ciudad de México. No se pierda, Noticet, comenzamos. Don Cheto Señor, antes de que empiece con la noticia porque yo me traigo una recocomía, ¿de qué nos va a regañar a Giselle a mí? Ah, ahí te va. Bueno, que me recordara. ¡Givas, Givas! Aquí la, la gente del León Guanajuato que nos recibió con los brazos abiertos, donde ustedes andaban ahí gritando que que que, que ser fieras es un orgullo y y que toda la cosa ¿Qué? les está llamando a ti y a la señorita aquí presente. ¿Qué hice? traidores a la patria, son oh, porque ahí andaban con la playera del LLEFC. Correcto. Cuando A, a, ver, ver, a ver, yo no voy a dejar aquí no, no, mi representante. Sí, sí, yo voy a responder. A ver, Adela, es como las es artistas. Se ha <risa> enterado comunicado a toda la gente de Guanajuato y también al señor Don Cheto, nomás le aviso. El LLEFC desde esta semana ya la casa oficial del LLEFC en California es Estrella TV. Ajá. Televisora para la que usted la ella y yo trabajamos. Y yo también. No, tú no trabajas. No, chiquita. Ay, en veces. El chino en veces trabaja. Entonces, si la televisora es parte o ese equipo es parte de la televisora en California. Y nos están pidiendo apoyo para ir a a a los partidos, a las activaciones. Yo lo dije aquí al aire y se lo reitero, cuando jugó León con el LAFC, cuando Nosotros dijimos que nos pintábamos de verde, que éramos pasajeros que apoyábamos la fiera. Pero traiga la fea. playera, y nena. Y la vamos a seguir trayendo. Let me tell you. Y déjeme avisarle una cosa, señor, a ver, y trae. a todos nuestros queridos amigos de Guanajuato. Van a ver muchos partidos televisados por Estrella TV... Y a ustedes probablemente lo van a invitar y hacer que se ponga su playerita ¡No! en L.A.S. Lo no voy a tener que poner. A Chico no, sí, no, no creo que lo va a invitar, ya, pero a usted pues, sí tú va tú a tener. Ya eres de León. Qué obvio, va a quedar ahí, ¿eh? No, pero es que vive en Los Ángeles, puede estar ahí. Ah, de eso. Entonces, entonces, entonces va a salir igual. No, no man, tiene por qué enojarse. Nos ahora. Cuando no, no, juegue no, no, contra León, nosotros le vamos a ir a León porque primero y antes que nada somos panzas verdes. Claro. Pero ese es el equipo de la compañía para la que trabajamos y lo tenemos ¿Y que apoyar. Y el de la ciudad. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que le haya gan A Leon hace unas semanas. Güey, eh, güey, está bien. Sí. Yo nomás digo pues que la gente va diciendo. Ah, ya ve, ya cómo cambió el chirrión cuando le dijimos que eh. ya también le van a poner su playerito ah, ese. Voy a empezar. Ahora me va a ver bien perrón con esa ah, playera. Ah, y le van a decir, ah, "Traida". Ah, porque pues no, no porque a, no a no ver que Carlos Vela me habla y me dice, "Póngasela, por eh. favor." Y ah, ya quiero ver Talata. La quiero tú. ver el discurso que les va a dar a nuestros family de Guanajuato cuando no, se tengan no, que poner no la playera. Family de Guanajuato. We nosotros somos you. de ustedes. Voy a empezar ya con la noticia. Ay, no, Hoy es el rato. Super Martes, señores. ¿Y qué, qué, qué onda con el Super Martes? Usted se ha de preguntar. ¿Qué rollo bueno, con el Super Martes? El Super Tuesday, Super Martes, es el momento clave para elegir el candidato o candidata del Partido Demócrata que se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Super Martes, Super Tuesday. Es esta elección primaria donde, pues... Eh, Eh los eh, los los miembros de los partidos políticos se elige, se juntan para elegir a su candidato para las para las elecciones futuras. En Estados Unidos como los sabemos ahí, ¿cuántos estados chino? 50. 50. Cuatro de ellos ya votaron en esta carrera del Partido Demócrata que fue Nevada, Carolina del Sur, Iowa y New Hampshire. Fíjate ahí en esto se llama New Hampshire, nunca lo mencionamos. Sí, ¿Cómo ya? no? Sí. sí. Faltan 46 por el eje Entonces, este supermartes votan el mismo día y se va a decidir quién arranca con fuerza para convertirse en el candidato del Partido Demócrata que se enfrente a Donald Trump. Tenemos a obviamente a Bernie Sanders. Bernie Sanders a Biden, ayo, ayo, hoy que Joe Biden luego dio la nota porque andan en el Whopper Burger, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, criticaron mucho a Reuters, a la agencia Reuters. Reuters Porque no, porque pusieron, yo va a irme comiendo en un lugar de pollo. No, se tragaron a Reusión. No es, es que no puedes tú. Era Guaraburguer, no podemos conocer Guaraburguer. No puedes tú decir eso del Guaraburguer. Es como si dijeran acá del In-N-Now, en California. No, usted los traga, ¿verdad? Sí. Guaraburguer es de hamburguesa. ¡Pam! Así están entonces las situaciones, ¿vale? Los tres más fuertes, Reinviven y Sandy, son los tres más fuertes, señor. Sí. Aunque en de los 4 estados había ganado otro candidato, de hecho uno de la comunidad LGBT en sí, sí, uno sí, de sí, los sí, estados, sí. pero faltan los 40 seats. Claro. Entonces, que, vamos a ver cuál, cuál se lleva la mayoría de delegados y este, aparte que no es eso, son 135 delegados y van eso hay más ele elecciones, elecciones más generales. Elecciones locales. Pero la lo, pero la hay mucha locales obviamente y que hay que votar. Ustedes que pueden votar, voting, por favor. Hoy voy a ir yo, señor. Y sí, sí. ya voté ayer. Qué bueno. Tú ten, tú tencido. Vótates. No, yo no voté. Todavía no. Y oh. la vale, tú eres muy machoso, sano. No se va a esperar a hacer. ¿Tú crees que si yo tú, <risa> tú crees que si yo no No, yo le di el pasaporte azul. Ah, ¿sí? Sí, ¿Y le vi el pasaporte a su... ¿Y luego por qué no le quiere dar papeles a la güera? Elvin Davía, no, la güera ah, está, está más, digo, no vos, está está más papelaje no en papelaje, telo, mi... No me, me. quiero dar claves. Mi güerona chula, que le mando un saludo grande. Güera. Mandó mi, mi chocolatito, mi güera. Mi comadre. Yo la quiero, yo la quiero. Nos juntamos a hablar del chinólogo. Quiere, ¿no? Si la quiero, no, si la quiero. No he visto nada de efectivo ahí como... Tú no has visto, pero pregúntale a ella. A ver. No, pregúntale a ella. Dentro de detalles de eso. No, si no le mandó el chocolatito, no, otra cosa. Ah Pregúntale a ella. No se vale decir por qué en Botatis. Sí se vale. No se vale. ¿Por qué no, señor? El voto es secreto. No, señor, yo voté por Bernie Sanders, discúlpeme. Ella. Sí, hay que apoyar yo a Bernie. Yo todavía no mí. tengo claro con quién si vernío al Bayern. Si votas por el viejito, no está tan viejito. Ógale <risa> un chotazo. Pero pero hay mucha gente que está comentando que estas elecciones primarias no sirven de nada. Si sí es importante que todo el mundo salga claro, a votar para poder por no o por lo menos Sirve. eh ahora Me sí que le mostrarle, demostrarle a todo el país de qué lado masca la iguana y eso depende de muchas cosas, el apoyo a tu escuela, etcétera. A a a las calles, a todo de tu ciudad. Entonces, sí es importante que salgamos a votar, sí. Ay, vale, pues así está la cosa, pues su super, supermercado, señores, que es muy importante de la política de Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa con Joe Biden, con Elizabeth Warren, con Bernie Sanders y con este Bloomer que todavía sigue en la contienda. Así está la cosa. Adelante, Giscel. Gracias, compañero. Pues el día de ayer, no sé si recuerde que tuvimos este segmento donde estábamos recordando las rolas machistas que tenían antes, ¿no? ¿Se acuerda que, que hicimos este sí, segmento? Las rolas que antes funcionaban, pero si las ponen soy, te tragan vivo. Pues bueno, hoy hay, hoy hay una noticia muy adoca, ese segmento que tuvimos ayer, Don Cheto, por el descontento al trato que se le está dando a la mujer debido a los feminicidios en México, pues ya alcanzaron a la música específicamente al reggaetón. ¿Por qué, se dice usted? Pues se quiere llevar al Senado... Esta iniciativa legal que pretende prohibir o multar la difusión pública de este género musical, pues ya que promueve la violencia de género. Esto es según el partido de Morena, quien promueve este proyecto de ley y pues quieren mostrar su apoyo con la mujer mexicana de esta manera. Y dicen que van a agarrar parejo contra todos los géneros musicales, no solamente el reggaetón, pero ahorita primordialmente se están enfocando en este género género. Esta propuesta eh, eh se está basando en un estudio que se realizó en el 2019 por una universidad en el que se analizaron pues 70 canciones de reggaetón y las expresiones que tenían ante la mujer y pues bueno, ya tienen este proyecto que dicen se va a llevar a pues con un juez y todo eso a analizar no, no creo que puedan prohibirla. En Cuba se prohibió el reggaetón eh un tiempo. No sé si todavía siga vigente en Cuba en un momento pero volvió el reguetón. ¿Qué está? Porque no porque decían que no aportaba nada a la a la cultura en sí, pero pues la bueno, es que la música sí es cultura, pues, ¿verdad? Entonces Claro. Es ahorita del álbum. ¿Cuál es ese es Garota de Panema? Pero no, es Bad Bunny. A ver, enséñala por favor. Dame una arrastrada esta. Regrésala, Chino, por favor. ¿Qué le pasa, señor? Es Garota de Panema. Es Bad Bunny. Es Garota de Panema, es la chica de Panema, esta canción de este sample era la chica de Panema, no sabes nada. Si el sample es de No sabes nada, nada, Sadi, nada. Todavía yo te quiero. Eh. ¿Este quién es? Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Bueno, señor, ahora, ¿tú te ofendís? Mm, creo que la... No, creo que te encanta escuchar eso. No, hay una rola, la neta, Don Cheto, sí le voy a decir la verdad, que sí, la neta, sí están muy subidas de tono. Pero que me ofenda... No, no estoy de verdad. No necesariamente, Don Cheto... A usted le gusta el reggaetón, a señor? A mí eh, eh, eh, pues cómo te diré? Mira, no no me disgusta, o sea, no lo odio. Exacto. Sí. No, yo no me veo en esas letras, yo no me encuentro en esa canción, pero no lo odio así de ah, oh, no. La neta yo lo escucho, pero yo no, a no lo bit. consumo porque yo no me encuentro allí, pues ni yo no soy un vato que que va a andar perreando ni que te vas a esterrear, <risa> ni que se va a desvelar a las 3 de la madrugada. Eh, no. Yo no me veo allí, pero pero no pero no lo creo. Me parece Don Chito que eh, en general la música, no solamente el reggaetón, está reflejando muchas cosas de las necesidades de la sociedad en estos momentos y también es un reflejo en muchos aspectos. En en la música en la música regional mexicana también hay muchas cosas que no nos gustan. Eh, eh también se habla de asesinatos, se ríos, habla de PR, drogadicción, se que... ha, se habla de de oh. muchas cosas de codeína, de metanfetaminas, de marihuana, de etcétera. Y por el otro lado también se habla de violencia contra la mujer, o sea, se habla de un incluso de sexualizarla. Yo creo que más bien lo que o sea, o sea no podemos juzgar. No, rompe, Exacto. Oye, además creo que no dijo usted el otro día que desgraciado, no sé, desgraciadamente, pues la mujer es la que más consume este pues el reggaetón. ¿Ya escuchó el accidente? Si usted a va Si usted la... va a los este rena. a los conciertos de los reggaetoneros la mayoría son morras. Sí, sí, sí. Así está la cosa, pues. ¿Chino o qué? Sé breve y porque nomás hice un minuto, vale. Oh, uh, va bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo importante y ¿no? ni Uy, el reggaetón no, po. Pues, Le estamos wow. sacando jugo a un tema. Y si sigues alegando tema? ni medio segundo vas a tener. Sigue el minuto. 3, 60. Doctor Nows arrasaron hoy martes Tennessee, Nashville, Tennessee, uno de los que causó daños cerca fue, fue uno de los que causó daños fue cerca del centro de Nashville, según confirmaron medios locales, 8 personas murieron a causa del fuerte temporal, fue alrededor de las 3:30 de la mañana, mucha gente obvio estaba dormida, los agarró desprevenidos, e incluso muchos dicen que las alarmas de tornado son fuertes, son ruidosas, te levantan y fue tan digamos la gente estaba hasta garo dormidos uh -huh. que mucha gente no escuchó las alarmas dice mucha gente Ay, pero sí no? sonaron sí sonaron sí sonaron las alarmas dos personas murieron en el centro de Nashville después de ahí la oficina del sheriff del condado de Putnam también dijo del eh confirmó el fallecimiento de otras 3 personas más tarde se confirmaron otros 3 de esos llevando a una cifra total de 8 muertos en el aeropuerto John C. Tsun, sufrió daños significativos debido al mal tiempo, hay varios hangares que han sido destruidos, líneas eléctricas caídas, por lo cual que si usted ahorita pensaba ir a Nashville, Tennessee o tiene un vuelo, chequee su aerolínea cheque porque, porque a lo mejor eh, lo cancela. sí, no. está cancelado. Pero mucho me, me deja recomendarle de algo, señor. Ay, no, vale. Te quiero hacer una te quiero no, hacer una No, no, vale. no, no, son espectáculos gratis. Te quiero hacer una recomendación. Sí, no, ya, vale. hacer una recomendación. Ah, okay. ¿De quién es la recomendación? No. Enséñate, por favor a leer la noticia y a decirla con tus palabras no a leerla porque si te das cuenta lees el título lees el, el encabezado el subtítulo hasta de y luego la noticia y luego la noticia y repites tres veces lo mismo no he repetido nada cierto o no, no señor no he repetido sí, nada sí entonces Habla. aprende a, a leerla no, a hilarla y a notas. decirlo preocúpate por tus notas de chismes eso es lo importante China, okay. pero no te está diciendo nada malo tú te que estás atitando padilla ahí imagínate. No, señor, yo estaba, no pues llevaba un buen ritmo y, ¿Y me... Es que la oh, li... ya la no leí igual nada. de allá hasta leíste el encabezelo leíste entre paréntesis donde dice la noticia. No, nada que ver, no hay ni sí. paréntesis, señor. Sabías que Saidera era maestro no, de comunicaciones, que... sí. de y de periodismo. Que se vaya a dar a seguir de maestro, ándale, córrele. Ella que quieres tener unas clases particulares. Ah, a robarme no notas cierres. de TV notas del mundo. Te, te, te, te, te estás atitando allí. No, señor. Pues si te dicen que tienen razón, acéptalo. Yo me robaré las notas de TV notas, pero no las ¿no? ¿No? si no. estoy no. leyendo. Yo no. tampoco. Entonces tú sí si las oh. estás leyendo. A ver, ¿A ¿quién lleva notas? ¿Paqueti? Sí, si oh. las tiene si no. ella las tiene. Si no. si no. A ver si erréla. Apuestas? Sí. Acabo justo. de decir, a ver. Tú repites tres veces lo mismo en la misma nota. A ver. ¿Cómo comienza mi noticia, señor? Lo leíse le un paréntesis. Mira mira, mira, mira, mira, mira, mira, cállate. Wow. Cállate, yo Oye. sí voy a decir una noticia, voy a hablar de algo que sé, ah. no voy a hablar nomás por dar una noticia, por eso dí el reguetón. Lo comparé. Lo no. comparé. Sí, sí, voy a no hablar. Lo comparé con el tema de ayer, entonces cállate, escoge algo simple, como el ABC, sí, sí. algo de Lego, no sé, es que le o sea, sepas. Ya me no me queda más que hacer aquí, hoja, Luis, censura. <ríe> ¡Calmado! <ríe> ¡Calmado, señora mía! <ríe> Don Cheto al aire. Oh. ¿Ustedes como Don Cheto que le tiene miedo al internet? Sí vienen los resultados deportivos. Don Tito Padilla. Los deportes, señores, que pasan el mundo deportivo con el buen Agapito Padilla Tito, estás en vivo. Compañeros, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dondequiera que se encuentren. Vamos directamente. Señoras y señores, Don Cheto Edson Álvarez, después de la pelea, sí, aquella pelea que recordemos que empezó por allá por el 2019, donde a Ronald de Boer empezó a decirle que no tenía pies, que no tenía eso, le empezaron a quitar minutos, ha tenido muy poca participación con el Ajax. Bueno, pues ahora el Ajax ayudándolo y vamos a ponerlo así entre comillas, a salir del Ajax ya tiene a uh, según esto recibió dos ofertas, una del Galaxy de Los Ángeles, otra del Tottenham, el muchacho de 22 años quiere minutos, ha jugado hasta el momento 333 minutos y según ya de Telegraph, eh rotativo de Holanda, bueno, dice que el Ajax le estaría dando luz verde para salir. ¿Qué le parece? Compadre? ¿Cómo veo este Tito? ¿Usted cree que porque dicen que el Tottenham, yo no no sé, que a toda madre sería que que juegue a a un equipo como el como el Tottenham no sé si para para el Galaxy de Los Ángeles, usted cree que a sus 20 ¿qué tiene? ¿Cuántos 22? 22 ¿sí? años. 22 años, ajá. No sé si para el Galaxy de Los Ángeles a sus La 22. la pregunta que, que me hace es, está de ver porque también acordémonos que el director técnico del Tottenham meses de Special es José Mourinho, entonces, si él lo está pidiendo que juegue, o sea, le va a dar minutos, que es lo que busca el mexicano, pero si no, la verdad, ¿para qué va? Va a ser lo mismo de lo mismo, calentar banca, eh tener pocos minutos. Y bueno, esa pelea con de vuel compañeros fue la que le causó, estaba teniendo participación, metiendo goles, todo eso y esos dimes y diretes, ese roce que tuvo con el este director técnico de inferiores fue lo que le empezó a dar un poco de de de menos minutos o no sé si se desvió la mente de muchacho, pero pues ojalá, pero sí, si va vale al Tottenham pedido por especial sería bien compañero. Ahora, vamos hablándolo por lo claro. Vamos analizando sí. la defensa del Tottenham. No, tiene sí. ¿tiene sí. a Vertonghen, tiene a Alderweirel, qué güeyes allí, qué ondeguaca ver ahí. ¿Cómo se acuerdan de los números? Vamos, no, pues, eso me dedico. Pensé de que era el número 5, pero también en la media cancha está muy fuerte también el Tottenham, compañero. O sea, la verdad, eh el punto del Galaxy, 22 años no quiero demeritar, sí está ya Minjo ya está Vela, ya están algunos jugadores de no Chicharito, digamos, a uh, jugadores que no están tan viejos entre comillas futbolísticamente hablando, pero pienso que Edson Álvarez digo, a mí y lo lo lo digo abiertamente, me cayó la boca porque yo era uno de los que decía que era más jugador central, un jugador que tenía mejor este visión, a larga visión, es, es un tipo más o menos como cuando empezó en aquellos tiempos el señor este Rafa Márquez pero ya después al moverlo a, a jugar de número 5 de recuperador y después moverlo un poco enganche, digo fue fue perdiendo esa esa esa fuerza para mí esa misión que tenías de mirar el partido a largo, o esos sea, atrasos largos, inteligencia, buen buen zaguero, hacía buenas coberturas y de repente subirlo ahí es donde empieza a perder y es por eso que De Borle dice que no tenía pies para jugar haciendo enganche ¿En del Galaxy y de ahí empieza a perder todo eso. inventando. Exactamente. Exactamente así de que bueno, estaremos al pendiente, compañero, a a ver qué pasa. También, bueno, pues este muchas flores para el señor eh, Lobo Mexicano, que está le gusta que le digamos el Lobo Mexicano, el señor Estí Jiménez, el Olímpico Jiménez, ya eh, en estos momentos ya únicamente no es el Arsenal ni el Manchester United, compañero. También el Chelsea dice que te, te quiere tenerlo en sus filas, este, pero bueno, si yo la verdad sería mejor el Arsenal, yo lo mirara mucho mejor, no sé, pero ojalá Ojalá que haga historia, tiene 13 goles, los uh, mismos que completó la temporada pasada, pero ahora le faltan 10 partidos, o sea, compañero, Anara está atrás de Kunaguero, está atrás de Boballano, está atrás de jugadores de altísimo nivel y de esa manera está destacando bastante el señor Olímpico Jiménez, compañero, también. A ver qué le depara el futuro a a a a a Raúl. A Raúl. ¿Con cuál cerramos, Tito? Compañero, a Copa MX el día de hoy Bueno, pues, arranca a las siete de la noche Tiempo de Los Ángeles, tiempo de Long Beach, compañeros Siete de la noche, tiempo de Long Beach Nueve centro, diez tiempo del este El primer partido de ida Bueno, pues, Cholospinx de Tijuana La perrera más grande del mundo Recibirá a los Diablos Rojos del Toluca Arranca esto de las semifinales De la Copa MX Así está la situación en esto En esto que nadie quiere esta copita Que si la ganas es una copita fichera Y que si la pierdas, perdió la gran copa Así es que, vámonos, señores, señores de todos los deportes Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos ustedes en espacios O Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter Bastante información deportiva, compártanla Pero normal, les agradezco que le den like a las páginas Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece un quien digo ¡Deportes! Tito Padilla ¡Embracamos contigo, Saíl! Aseguran que Julián Figueroa fue detenido en composición de drogas Y que Maribel Guardia pagó por sacarlo y por el silencio El hijo de Joan ya respondió, además pleitazo Olga Brinsky le pide a Yolanda Andrade que se retracte de que andaba con Verónica Pati Chapoy ataca y Yolanda contraataca Además, hoy regalamos el primer viaje al concierto del potrillo Todo esto y más al regresar ¡Ay no! Siéntese señora Que ya llegó Said con los chismes del espectáculo Un doncheto al aire ¡Ay no! Hola a toda la, la gente food. que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar ah, el periquito. ¿Cómo punto. está mi gordo precioso chiquito Mira, bebé? Tardas. Papada repaleante. ¿Ya nos hemos perdido ya ahí? ¿Por qué por qué estás de de de No llevan ni un minuto, chino. Escándala, buenas ah, días, ¿y cómo está mi chiquitito? Y es viernes. Don Jay, hey, bro. ¿Qué, okay, jueves? Ya al punto, <ríe> al hey, punto, dígale como a mí. Don Jay, hey, bro. bro. Al punto. Ver, okay. Dígale, dígale. Donkey bro. ¿Me estás estás de, de, te sientes mal por lo que te dijimos? Señor. Qué ira. Llevaba un flow bien perrón. Falta ¡Oh, información ¡Oh, de mi nota. La reggaetonera. La roca, Mira, tú es que no sabes, es que no sabes tú, no, vale. Te digo la neta, en fin, la es neta. que no sabes aprovechar tu tiempo. No, yo iba bien perrón. Das unas vueltas. Y el, repites yeah, yeah. cuatro veces lo mismo. Si el señor no hubiera abierto lo sico, hubiera acabado mi nota. Cuatro veces lo mismo repites. Tienes que información. Al vergue. Tenía todo, señor. Pues bueno, es, es... te voy vamos a decir la, la, no la Lolita ya la información todo. que cura. Adelante. Bueno, Don Cheto, vamos a iniciar justamente con lo que pasa con Julián Figueroa. La cuestión es que Julián Figueroa, el ¿Quién hijo le de Yo importa George, la vida de Chino, Uy, te a vas a importa. callar. Así no se va a poder hacer este programa ni el cemento, hijo. Mira, si a alguien no le importa, a nadie eres tú. Entonces, Ay. ¡Ay! ¡cállate el perrocito! Por favor, calma, señora ah. mía. Calma, tranquilo. Te permito José, José Luis. José Luis. José Luis. Usted sería José Luis sin cintura. <risa> Adelante. ¿Me permite continuar? ¿Y sí, qué pasó con Julián Figueroa? Bueno, Juliancito Figueroa a Don Cheto, que es hijo de Joan Sebastián que paz descanse y Maribel, y Maribel, y Maribel guardia. guardia. Eh, <risa> al parecer tiene problemas de drogadicción Don Cheto y supuestamente fue detenido eh con drogas y Maribel tuvo que darse 600.000 pesos de fianza que son más o menos alrededor de 40.000 para que su hijo saliera justamente de de la cárcel y además pagar el silencio de la gente que lo detuvo Don Cheto. Eh la revista comenta Don Cheto que Juliancito lleva varios meses ya en rehabilitación y sigue teniendo problemas muy fuertes con las drogas. La razón por la que van a vender el rancho de Joan, que está justamente en el estado de Morelos, es porque no solamente porque no pueden pagar la manutención que cuesta mucho, sino además porque ese dinero obviamente él lo va a ocupar para pagarle a su mamá lo que pagó por la fianza. Lo están haciendo responsable de esta situación y Maribel por más que ha querido ayudar a su hijo al parecer Pues obviamente lo el chamaquito no entiende, ya no es un niño, eh, ya es un hombre que al final no ha puesto mucha atención en cosas como salir adelante. Desafortunadamente no le ha ido bien en la música. Hay que hablarlo por lo claro. No, no... se ha aventado así al 100 o estoy yo, man. ...pues medio se aventó cuando falleció su papá... Se ...hizo andar ahí de gira, hizo ¿no? ...hizo como que andar haciendo cosas... ...pero pues no, desafortunadamente no le fue bien... ...la cuestión es que él ya respondió... ...él subió un Twitter esta mañana... ...y un Instagram que dice... ...yo aquí muy feliz con mi hijo... ...viendo películas de estudio Ghibli... ...mientras la gente desesperada miente por vender... ...sean felices... ...fue lo que puso él en una fotografía con su hijo... ...que también se llama Julián... ...la cuestión es que él lo está como desmintiendo... Pero le voy a contar algo. Yo decidí hablar de eso el día de hoy porque he escuchado pruebas eh ¿De? de de declaraciones muy fuertes de de la gente que está relacionada con el caso de Julián y al parecer sí tiene un problema eh severo adicción? de adicción. ¿A qué? De adicción. Ah, sí no sé saber. si al alcohol o a las drogas, eh pero sí tiene un problema de adicción. Él mismo ha estado en AA durante varias sesiones y hay varios testigos y gente relacionada con el caso de Don Checo. Qué mala onda. Entonces, pues vamos a ver si él realmente se se atreve a desmentir más eh, esta situación, pero a mí me parece que Uno como madre, o sea, me refiero a Maribel, ella está haciendo todo lo que puede para ayudar a su hijo. Vamos, no, di, di una madre, porque es una como madre, ahí te proyectaste, te, te, ¿Te proyectaste, proyectas, machín, una como madre, te proyectaste, machín, ¿eh? Maribel como madre, okay, don Chet, Maribel como madre. Una como madre. A ver. <risa> es que, Don Chetó. Te Una proyectas. como mamá. Fíjate, proyecta. Pues. Maribel como mamá, yo me imagino que está muy preocupada por su hijo. Ah, en las adicciones hay que hablarlo por lo claro. Nadie puede aconsejar ni nadie puede decir si el, la persona involucrada no quiere salir del problema y no aunque le digan cualquier cosa se va a poder. Entonces, por favor, ojalá que Julián pueda agarrar no agarrar onda, ahora onda. sí que la onda y pueda salir de esto. Adelante, ahí. Nada más un comentario. Si es alcohólicos, es Alcohólicos Anónimos y si es droga es Narcóticos Anónimos. No más, para que sepas, sí, ¿no? gracias por aportarte, qué sirve otro aporte no sé, ignorante. pero gracias, gracias por aportarte. Oh. Ignorante le llamaste ignorante? Tú llamando ignorante a mí. El que no se ve donde están las vidas, sí. O sea, por favor, señor, por favor, por Fabiola, por Fabiola. José Luis, que nada, así tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me hagas reír porque tengo los labios partidos. Pura te reír, pura. Fíjate el perro así con. Por otro lado, Don Cheto, sigue el pleitazo con el asunto de Verónica Castro. Eh resulta ser que usted sabe que Yolanda Andrade dijo que tuvo una relación con ella. Pues varias gente se enojó, entre ellas su amiga Olga Brisking que vive en Las Vegas desde hace oh, muchos sí, años, ya ignorante. es cristiana. Ignorante. Yolanda dio una Ay. entrevista, Yolanda dio una entrevista. ¿Tú sabes dónde es Las Vegas o te digo, chino? Uy. O te lo marco ahí en la app, no más. Entonces de bueno, de eh, eh eh Olga Brisking vive ahí, es cristiana y le pidió a Yolanda retractarse. Lo dijo en el programa de Ventaneando. Pati Chapoy hizo un comentario, y Yolanda Ardio, primero quiero que escuchemos la recomendación que Olga Briskin le dio a Yolanda Andrade. Esto fue lo a que A ver. Que tú ya, Yolanda, eh terminar esto, pero si acaso estuviera en tus manos, yo como qué cristiana, yo te lo pediría. Ella dijo que si está en sus manos terminar ya con esta situación, se lo pediría y le pediría retractarse de lo que dijo de Verónica Castro de que andaba con ella. Al terminar la noticia, Patty Chapoy dijo algo como que ya estaba decepcionada de ella o ya ahora sí que eh, le había perdido el cariño. Escuchamos lo que dijo Patty Chapoy textualmente. Esto fue lo que dijo la señora. No, ya ya sabes qué, a mí no, no me importa. Entonces, ya me cayó, cayó de era. mi gracia. Ya cayó de mi gracia. Ah. Yolanda, Andrade Yolanda Andrade por Andrade. todo lo que está diciendo de Verónica. Pero Yolanda que le dicen la calladita Obviamente, cuando le fueron a preguntar los medios de comunicación sobre este asunto, escuche lo que dijo de la señora Patti Chapoy. La dejó sí, girando en un tajo. La taco. señora Olga Briskin, que estaba decepcionada de mí. ¿Quién? La Patti Chapoy. Ah, que por lo que dije de Verónica Castro. Entonces, mi pregunta sería, entonces, señora Patti Chapoy, yo también estoy decepcionada de usted por el caso Gloria Trevi. O sea, Andy se la reviró, dijo, entonces estoy decepcionado de usted por el caso Gloria Trevi y además ahora sí que remarcó y recalcó de las dos instancias que llevan en el juicio en Hidalgo, Texas, las dos veces ha perdido Pati Chapoy y Azteca y va ganando Gloria, diciendo así como que, ah, "A ver quién tiene más cola que le pisen. ¿Usted está decepcionada de mí porque dije lo de Verónica? Yo estoy decepcionada de usted por lo que dijo de Gloria Trevi." Obviamente, sigue la mata dando, vamos a ver de qué cueros haré más correas, pero el día de hoy, Don Cheto. El día de hoy, <coughs> hoy vamos a regalar más adelante el primer viaje doble para ir al concierto de Alejandro Fernández el 14 de marzo, la próximo fin de semana de en la Ciudad de México del Potrillo es la gira Hecho en México. La gira Hecho en México ya viene para Estados Unidos, pero si usted la quiere ver antes que nadie esté al pendiente, porque cuando Don Cheto lo indique, usted nada más va a marcar y puede ganarse un viaje doble. Obviamente, son varias cosas. Que pueda viajar el 14 de marzo a la Ciudad de México, que quiera ir, que tenga papeles para ir, Don Cheto, que tenga quien lo acompañe. Entonces, pero nosotros le vamos a poner el hospedaje, el avión y los boletos del concierto para que viva la experiencia Hecho en México al lado de Giselle y de Yolanda... No de Yolanda Doraes, sino de mí. <risa> la dije, experiencia he hecho en México, Don Cheto. Ah. O sea, que esténse muy pendientes porque hoy regalamos el primer viaje doble. O sea, que síganme en mis redes sociales, arroba Si Soy Zahid. Si Soy Zahid en Instagram. Twitter. Sí, Deme la ley en Facebook. Estoy en Snapchat. Ya subí mi primer video a TikTok para que lo vean ahí con el chino y con la Giselle. Si Soy Zahid. ¿Y qué cree, Don Cheto? ¿Qué? Lo espero a las 4, 3, centro de en Mamameluco por Estrella TV. Y gay, gay, fuu. Uh. Fuuu. <risa> familia una hora más de programa. ¡Ay uh, les va! Ahí les va, ahí les va la situación del día de hoy, gente. Díganla. Público, familia, family everybody family. La situación es Coméntenos algo uh -huh. que odie hacer, pero lo tiene que hacer a huevo. Trabajar. Ay. Okay, ahí te va, ahí Vámonos te va. Vamos con música, dice. Yo sé que la mayor de la mayor la mayor la gente lo primero que se le vino a la mente fue trabajar. Pero, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué lo odias? Ajá. Okay, okay. ¿Qué precisamente Ahora, de la chamba? Ahora, hay muchas cosas que odiamos hacer, pero las tenemos que hacer a huevo. Lavar los trastes, trapear, echar gasolina. Sí, gracias. Dosis. <risa> ¿Neta? Co Coméntenos algo que odia hacer, pero lo tiene que hacer a huevo, juez. Pues. Sí, por ejemplo, yo no tengo problema por lavar. Me choca doblar ropa. Doblar ropa. <risa> <risa> Ay, jodos. Sí, a mí también. No, no sé. ¿Cuánto que dice odio doblar ropa? Una chicotota chico -tota más. Una <risa> chicotota más. Chino, de todas las cosas o posibilidades que abundan en este Oye, mundo, no. ¿eso fue lo que escogiste, Neta? Es que eso. No, también odias doblar ropa, pero lo odias con odio jarocho, ¿o okay, qué? Sí, también. no, no, no. Me... Yo tengo la mía. Y lavar ropa. No, Jálate, lavar... Giselle. Lavar mi carro y ponerle gasolina. Pero, <coughs> espérame, es que el coronavirus pues ahorita. Ay, señor. <risa> no, no, no, no. Ven, no. Ven, ven. En cuarentena de eh, una vez eh, lavar el carro you mean you you wash it you wrong with you wrong ha yo no lo lavo, lavo. Ah, o sea, tú que paras vas guayes? a lavar el carro giselmi mm -hmm. cuando güey es a lavar el carro güeyes? are you kidding me yo lavo mi carro Eso invita invita <risa> a ver tí. quiero ver esta mojada porque lo que hay ¿eh? ahí va puro se imagina Giselle en, en bikini así con la manguera y echando si espuma de espuma rajo todo el balde y... todo el balde de espuma ah, ¿sí? con razón le cae gordo no lava el carro <risa> más está ella jugando con el agua ay ay está toda mojada no le ca Bueno no yo no te veo como yo te veo como no, que no yo lo okay lo va. llevo al express ese que pasa ahí en la pero yo me dedico a secarlo ah, a pasarle waxium okay, okay, okay. y todo eso okay. ¿Qué, qué qué odias pero tiene que hacerle a huevo. Si usted está diciendo <risa> trabajar, al menos díganos a qué se dedica, ah, no, pues, se para ver trabajar. por qué le odia. Ok. Ok. Los números en cabina. Claro. Bien sencillo. ¿Qué o... odia hacer? Pero lo tiene que hacer a huevo. 818-520-1055 o el 1-866- 446-6653 Algo que usted odia hacer, pero a fuerza lo tiene, lo tiene que. que hacer. Y explíquenos por qué. También el WhatsApp mande su mensaje de audio al 818- Cuatro ochenta dieciséis noventa. El chino. ¿Qué dice el chino? Oye, no roblé ropa. Me he chocado no la, la ropa. No sino... puedes decir, señor. Tú cocinas, ¿verdad? Sí. Sí. Eh. Tú, tú lavas. Sí. ¿Qué hace la güera? ¿Cuál güera? Pues por eso. No. ¡Qué besis! ¡Qué besis! ¡Ya no me va a dar chocolate! Eso es lo que sí. yo también pregunto. <ríe> es lo que digo yo. Ok. Es por lo que me peleo. Sí, Ferrari. ¿Qué odias hacer? Pero tienes que hacer la huevo. Peinarme. ¡Gol! <risa> ¡Correcto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Idolaza! Le pegarsa, un aumento a la chica Ferrari. Ay ay ay, más abajo el En Instagram, Don Cheto Alegre, síganme, mandenme un mensaje directo y díganme algo que, que odia hacer, pero lo tiene que hacer a, a huevo. Fuerza. A fuerza, a fuerza. Tengo a fuerza, unos huevo. buenos whatsappas, ¿puedo empezar con un whatsapp? ¡Cállese, chinampa! ¡Clara! Don Cheto, algo que me cae gordo hacer y lo tengo que hacer es hablar con mi suegro. Uh. Es una competencia hablar con él. Si usted tiene algo, él lo tiene y mejor. ¡Ay, ah, ah, qué flojera esa gente! ¡Ay, qué flojera esa con... gente! Yo palm... a miren, si usted me esqueri correr de una plática y si algún día yo les acuo la vuelta a hablar con usted, sí. es porque nomás te seguro hablar de dinero. Yo no soporto una raza que nomás habla de dinero y yo tengo y yo no no no guanda. Sí, sí, qué sí, flojera. Porque para tener nomás yo. No! <risa> no, no, no, no, no, neta no aguanto ese jalío. Entonces yo imagino que sí, su negro es así ese... de que él te... Okay, algo que ten que odies hacer, pero lo tienes que hacer a fuerza. Ay, a ver... Mira, ahí la voto. A ver, venga. ¿Cuánto? Lo que más odio es levantarme temprano, porque siempre tengo sueño. Y un saludo para el chino, chino Necho. Levantarse temprano, porque tiene También. que ir no a levantarse temprano. También, eso de levantarse temprano, hijo, pero tienes que ir para trabajar. Dice Don Cheto, odio, yo odio mi trabajo, pues lo tengo que hacer a huevo. Yo me dedico a limpiar casas y baños, mm. y me toca limpiar puedo decir sangre de menstruación Ay, y no pipí mami. regado en toda la taza del baño. Me encontraba hasta popó en la pared. ¡Ay, no! Pero ¿de casas? Dice de no, casas. No sé, Nayeli dice Nayeli, no sé si na Ay, casas no. o oficinas, lo que sea. Oficina. Oh my god. Así estuvo pobrecita. de fuerte el. Ay. Ay, no, no yo también, no. Eh, por... Entonces eso sí está gacho. Sí, sí está ¿Verdad? feito, sí, sí pobrecito. Okay. Eh, diz por acá, Don Cheto. Odio escuchar los segmentos que tiene grabado. <risa> <risa> no. Ey, no ey, me ey, y seas José Bright, no me <risa> simpatizas, eh, pa nada. Ok, Don Cheto, oh, algo que odio, pues lo tengo que hacer, hacer de comer, dice nuestra amiga bien huevona, Ana Ceja <risa> Hacer de comer, está bien, no vamos a criticar aquí a la raza, oh, nomás cada queremos... No. Que cada quien su ¿Okay? gusto, señor Desahógese Desahógese, vamos a salir de Telefónica, la chica Ferrari me pasa a Mario, a Mario de San Jacinto Amigo Mario, algo que odias hacer, pero lo tienes que hacer, estamos a fuerzas, hijo Sí, Don Cheto, buenos días Buenos días What up Pero todo este pues ya me la ganaron, pero tengo otra la de pagar pagar tickets. Tickets. Bueno, cuando te dan un ticket la barredora o la pinche policía. <risa> <risa> okay, bueno, yo creo que él quiere pensar que dice algo que trae a mí, me me odio. <risa> es como andar haciendo trámites. Sí, qué flojera, como que el DMV, mira, no, a mí me dieron un ticket porque no traeva las placas de adelante. Se las puse. Y yo ya tiene No que... he ido a que me le firmen le y firmen? tengo desde noviembre. No, el el que le den el dinero. No he ido a Pairo. que me le firmen ni a pagar los 7$ y que me le firmen. No, no he ido. 25, ¿cuál 7$? No, no he ido. No oh, sé. Sí. ¿Y eso? Es hija y mi aguita a mí. Díganlo no. Es hija y mi aguita a mí. Un amigo policía. Don Cheto, eh dice por acá la china de El Salvador. Yo odio as, eh, poner en par los calcetines. Lo odio con odio jarocho. Ah, eso también, madre que ah, no buscar los pares, ah, sí, pero siempre se pierden. Mejoró un poco cuando empecé a comprar puro calcetín negro, así mataillo menos, pero de todos modos lo sigo odiando, este, okay. Está medio rarote, ¿no? Pero sí, hay gente que puede odiar eso. Sí. A mí me choca no encontrar el par, pero no tengo problema por Otra ella. Perdón. En la madre de Mejoró. casa. Ay, esta está buena. Oralia dice algo que odio hacer, pero tengo que hacer, hablar con mi exmarido. Es y... es istagache, es istapagacho. Está, está, está feito. Tienen hijos, ya valió. Claro, tenes hijos el con. Co co ya le pongo WhatsApp. Voy con la mara. Ah, pues, ah, pues estaba con WhatsApp, va. Vamos con Adán de Pomona, línea número 4. ¿Cómo está, Adán? Adán. Adán. ¿De dónde parente? ¿Qué pasó, parente? ¿Qué es lo que odias? Pues tengo que hacer a huevo bañarme. Ah, no. Papá. Aquí es donde entra Don Cheto y canta la de Somos dos. El a ver, niño. puedo preguntar a Adán, ¿qué es lo que más te choca de bañarte o por qué te da flojera? Ojalá. Me gusta, no me gusta que el agua toque mi cuerpo. Ay, yo ah, yo tampoco, vale, chócala a Adán. No Vámonos manches. por ahí lo invito a Pero... a un restaurante de mariscos a a, a pistar de Vamos a, a más picar. profundo con este rollo. ¿Qué es por qué sientes feo, ya es está. una ansiedad o qué? Bebé. Ya, ya, ¿pa' qué le pregunta? Hey, ya, ¿qué? ¿Es una fobia? ¿Es algo? ¿O ¿Por qué no te gusta que te toque el cuerpo? Va, no, porque me da ñañara. A mí me da bien harta güey, yo no le voy a decir la nera neta, a mí no me ganaron likey. Pero, a ver, usted por pereza, así de que la afloja... Es que el gordo con... no se baña a gusto, el gordo. Mira, yo tengo que meterme al baño, enjabonar la pared para estarme refregando. <risa> <risa> Mamá, es, sí, es, sí, sí, es difícil, es difícil para uno de los gordo. O sea, ¿no gordo. se talla usted con una esponjita? No, yo refrigo la pared, no es el perro. Y luego la secada. ¿Y cierto, cómo se seca, señor? ¿Eh? ¿Cómo se seca? Pues ahí me quedo nomás parado que se desquille. 2 oh, horas parado oh, así a ah, ver qué güey ah, y y luego levanta ahí la la panza para Le que eh pás la toalla. Dice oh. por acá Don Cheto, odio hacerle el lonche a mi esposo. Pero eh... me tengo que levantar a hacerle hacerle a huevo su lonche a mi viejo ni modo de mandarlo y pone caritas de aguita y Yesenia Camacho, ahí está bien bonita Yesenia. Ay, hija. Bueno, pero también No podías eso... tener todo en la vida y enseñar. ¿No puedes cocinar, no sé, en la noche, no? Digo. Puede ser. Ya le mandé yo. Ah, a verle va. A ah, ver. ¿Vales? ¿Qué estás haciendo? Oh. Yo odio hasta la madre ir a lavar. A lavar. Aquí donde trabajo no tenemos unas perra lavadoras, tenemos que ir a la lavandería y siempre están atascadas, siempre bateamos cosas de carne. Sí, sí, sí. Estás en la ve mucho darla. tiempo así, hijo. Y ahorita con el pinche frío. Okay. No es que quita. Este sí lo odia, ya vale, está. Ahí, ya cálmalo, ya, ya páralo porque ya. Ya empezó de bajadita. Yo también achíbala la lavandería. Era lavar a la maldita hijo. Y era es un es un desmadre. Ahora ya su canto, ahorita ya hay muchas Anc sabía pocas? Anc había muy pocas, entonces era estar ahí parado y pelearte por las Ay, Pero masas, estar ahí secadoras. como hoyos en cabo. Y luego me trae una metraje, una canalta que no era envia de garras. Ay, y esta qué? Ahí salieron unos, ahí salieron chonis y todo ajeno y dije, "Bueno, sí me quedarán, no me. Eh, pues me los puse." Se puso unos chones ajenos. Un bikini, un bikini tan anime. Pero al revés, no. al revés volteado. ¡Ay, no, señor! Dice por acá, Don Cheto, saca la basura los viernes, dice un vato. A vato que se agüita acá la basura, bueno, no vamos a criticar, ¿verdad? No, no. bueno, dijimos que no, cada ¿Ven quien... ¿Ven cómo gusto? hay muchas cosas que tenemos que hacer a huevo? Cortar la yarda, dice José. A eso sí daría un flojerita. A ver, yo qué odio y tengo que hacer a huevo. Vivir. Diga la verdad. Vamos, somos... No, no, no estoy <risa> deprimido y todo, ni que fuera... <risa> a vivir. Y que fuera ejemplo. Yo vivir encontré tu al aire. <ríe> Prepárese si usted tiene preguntas o algún caso de inmigración que cre, vamos a regresar Con la abogada Nancy Guardera es más que lista para responder todas sus preguntas sobre migración. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto Al Aire. Yo Nancy Guarderas con nosotros, la queremos tanto. Todos la queremos Todo mucho. Todos la queremos, la, la la la agradecemos usted con nosotros. Que la Liga de Defensora nos preste la abogada para contestar preguntas hoy martes 3 de marzo es un agradecimiento infinito. Abogada, ¿cómo está? Moncheto, estoy muy bien, gracias. Todo Eso sí, está muy bien. ¡Ah! O sea, Preguntas? Eso. Sí, señor, pero pues vamos a tener que darle un abrazo a la verdad. Sí, por favor, eso le iba a decir. Claro, claro. ¿Por porque... qué no el abrazo es al final? No, al principio de bienvenida. Al final, en el medio. Pues sí, que no. tienen oportunidad. Para ese abrazos, mono te quiero. Yo qué? Agachú, te quiero. Yo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué le paro? dijo, señor? Ay, gacho, que hay te quiero. Mira, el truco es cuando las abrazas, les susurras algo bonito. Yo te voy a cuidar, eh. Oh, oh, ay, Dios mío. Mira, te, aquí tanta no a la gancho. fregada. No fue. No, ¿A poco no siente no, usted el remangamiento, abogada? La chica Ferrari de Gacho Vémila. Qué, qué, qué romal. Ah, la ah, chica ah, Ferrari le dijo, "No, no, no gracias, yo estoy bien." Eh, a, Gacho. ¿no, a, gacho. ¿Dónde bueno, quiero a mí? Algún algo que tengamos que platicar, ansinos a la ristra y llamadas. Voy a anunciar algo que nos puede afectar a todos y a los inmigrantes que que el el domingo hubo un fallo, una decisión de la Corte Federal y el juez estaba viendo un caso de 4 o 5 personas que habían aplicado para el asilo. Uh -huh. En ese caso, el juez determinó que el director del Servicio de Inmigración Ken Kuchinelli, se llama, ah uh, que no lo nombraron legalmente. Entonces, ver, supuestamente tiene el puesto, pero el el Senado de los Estados Unidos tenía que confirmar ese puesto. Entonces, él ha estado haciendo el trabajo ilegalmente por decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El juez en esa decisión dijo que que tumbó la decisión de estos cinco las cinco personas Ajá. porque está basado en ah uh, vamos a decir pólizas, reglamentos que este director puso en efecto. Entonces, Eso es buenísimo. El juez dijo que no está listo para tirar todos los reglamentos que este director ha hecho. Recuerden que que uno de ellos es la carga pública. Mhm. Uh -huh. Entonces, si él lo está haciendo ilegalmente en el, el, el puesto, entonces supuestamente todo lo que él ha cambiado no debe de ser válida. Ah, okay. Entonces, ah, hay estamos, posibilidad hay posibilidad ahí, de en, tirar todas esas leyes, la de la reglas, carga pública, la oh, pública también la deportación a... express también. O sea, hay todo. esperanza de hay cierta esperanza, manera. Hay esperanza, pero aquí lo vamos a anunciar si algo avanza. Como qué era Tamoré. Voy a voy a cantar con Bonnie todo el programa. Así, sí. como qué era Tamoré. <risa> Ay, señor. La carga pública se va a tirar. Eh, ah. por eso vamos a Perreal. Pe yeah. Wow. Okay, yeah, yeah, abogada, yeah, yeah. Que ye ye ye. A ver, la sí abogada porque está delastinada. De Podemos ir con las preguntas, señor. Señor, no sé por qué usted está carreteando este segmento. Yo siento que le qué? da envidia. Porque el tenemos... segmento tenemos que hacerlo de dos formas. La primera entretenido. Así la claro. No solo para el que habla, sino para el que no habla. Porque si nomás nos vamos derecho como tú quieres, nomás estamos dando, entreteniendo a la gente que está la abogada contestando. Así no funciona la radio. Es un abogado. No nos hicimos un show de entretenimiento, pero tiene su parte seria y esta es una parte seria. No, donde a la gente se la ayuda con el mundo para los miles que nos oyen y no para los cuatro que hablan. ¿Sabías esa regla o no? Obviamente no, señor. Señor, es un momento donde usted Tiene que poner seriedad y no, contestar preguntas todas. Abogada, ¿usted usted siente en algún momento que no se le da seriedad a este segmento? No, es muy serio. Okay. Es sino más por estar dando lata. Adelante, lo que te es adelante, vente ya. Porque pasco como nada. ¿No Dice, "Abogada, mi esposo Derecho, de mi, hecho, mi esposa se le vence su residencia en agosto okay. de este año. Mi pregunta es si aplica para la ciudadanía y tarda mucho, ¿hay que renovar la residencia también?" No. Mira. La realidad es que sí, la ciudadanía va a tardar más o menos 9 a 12 a a, a 16 meses, ¿verdad? Entonces se va a quedar sin prueba de que tiene el estatus, la tarjeta de residencia. La regla es que deben de renovar y al mismo tiempo también hacer la ciudadanía para tener válido la la tarjeta, especialmente si va a viajar y salir del país, necesita la tarjeta vigente. Entonces, pero si no vas a salir, si, si no, no vas, vas a... a y no es el trabajo no te lo va a pedir y no vas a a, a necesitarlo para, por ejemplo, el Social Security, entonces se puede seguir sí. sin sin hacerlo. Lo hacemos Para arte va... Salana. Sí, lo hacemos varias veces. Un oficial sí preguntó cuando ya estaba la tarjeta vencida, y en ese caso, pues, solo como que empujó un poco, pues no tienes la tarjeta de residencia, pero no es un base para negar la ciudadanía tampoco. Pero oh, okay. que la regla es, debes de cargar, <coughs> de cargar prueba de tu estatus migratorio. Voy con Juan de Oregon. Buenos días, amigo. Juan Lina número uno, chica Ferrari. ¿Cómo estamos, Juan? Pregúntele a la abogada. Juan. Juan. Juan. ¿Qué eh, pasó, pues, oh, Vale? Oh, Gracias. Ahora no, lo que pasa es que mi esposa me está llenando papeles y este y ya estoy en el último proceso, entonces me, por lo que yo sé, allá te hacen exámenes médicos y yo he fumado marihuana, quiero saber si eso me afecta. Oh, pero wow. no la dejas, pero no la deja, será. Yeah. Abogada, cuando le hacen el examen médico, ¿qué pasa ahí si sale positivo de marijuanaation? ¿Es una violación? No debes de usar a uh, marihuana, en serio. E y recuerdense que esto es uh, para muchas personas que vamos a decir que vienen de estados donde ma la marihuana el uso es legal. Al nivel federal no es legal usarlo. Si alguien admite de haber uh, usado marihuana, no importa hace cuánto tiempo, es lo que se llama una inadmisibilidad. Entonces, hay posibilidades de quedarte afuera, pedir un perdón, pero eso te quedas afuera un un año, año y medio. Entonces, es mejor a um, Vamos a decir esperar que que un tiempo que te salga todo eso de la salga, marihuana. Este eh, es el y luego ya si se les examinen ese. Eh, sí. Y ahí tú decides qué vas a decir si te oh, preguntan, no caer, pero salir. yo te digo si admites el uso de la marihuana aunque digas sí lo probé hace 10, 15 años oh. es una vida. O sea que aunque no lo haya probado, preferir decir que nunca lo ha probado? Pues yo no puedo son? ayudarlos a mentir. No, a no, es una no. abogada, pero ah, bueno, sí. ¿cuánto tal? A ver quién sabe esta pregunta que no la manden por eh, un audio de WhatsApp. ¿En cuánto se limpia el el organismo de de mota? Yo <risa> es que sabe. O sea, si Jumas, ¿en cuántos días se hace aclina? Pero creo pues también, 30, 40, yo creo que un mes, pero también, digo, si vas a ir a tu cita, camán. Dice de uno a dos meses. Uno a dos. uno a dos meses. Ajá. Pues si vas a ir a tu cita, aguántate, o sea, también camán. No, pero, pero es que el marihuana no puede dejar de fumar. Pero vale. esto es para tu beneficio. Depende, que dice a... que si eres una persona que fuma unas cuantas veces al mes, o no de todos los días, uno a dos meses. Ah. Si ya es de todos los días, pues ya valiste gorro. Oh. ¿Nita? Sí. Sí. Ya va a estar ahí hasta en tu Ahí en ahí salen matitas de marihuana ¿eh? ahí. Ya, ya tus tus células salen en formita de ya sale, ya, de, de, la rías, hoja, de la hoja, de la hoja. Hojas de marihuana. ¿Cómo se llama este marihuana allí? Dejenme ver sus neuronas, puras matitas. ¿Cuáles? Ya todas mensas las neuronas así chocando unas con otras. Así no, así, no las neuronas están así como que moviéndose, sí. así con bien al pasito chocando unas con otras. Piendormiladas. Oh, y una dormida Muy por bien, allá, subiendo. unas bien de formi, bien grandotas y una bien chiquitas, así. Otras flotando así. Así bien, marihuana. Ya ven, pues yo no sé qué le hayan. Vamos con Griselda, que tiene un hermano, eh, con una mujer en México que está embarazada, que si la puede traer como residente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se llama? Griselda. Ay, don Cheto, es un gusto enorme saludarlo. Ay, está bien para mí, yo te, yo te quiero bien mucho a ti, ni me la crees. Ay, tú Ay, Don Cheto, ni me conoce, ni me conoce. ¿Qué era? Yo no me pierdo, tengo talento, todo el tiempo lo grabo y siempre me encanta. Yo vale. no necesito conocer a la gente y para sentir un sentimiento que luego se siente una energía especial. Ay, Ay qué, qué bonito. Ay, qué bonito, Don Cheto. Ay. Ya, ya, ya, ya. Ya, Ay, ya, loco, ya, zapato. ya, Ay, ya, ya, hay ya, hay ya. ¿Cuál es la pregunta de tu hermano? Perdón, le voy a escuchar a mi marido y me va a divorciar al rato. No, me... ya, ¡No, ya, ya! No, no. ¡Ay, bueno, hermano! ¡Pregunta! No te hace nada, Don Chito, no a te preocupes. Yo soy como el All Stay, en buenas manos. A ver, ¿cuál es la pregunta? <risa> ok, eh, muchas gracias, eh, abogada. Sí. Mi hermano arregló antes de ser eh, mayor de edad. Tengo entendido que pasa a ser automático ciudadano. Mm. Él tiene a su novia en México... Uh -huh. Eh, pero ahorita pues se comió la torta antes del recreo, ¿verdad? No debe. Y... No, y la y ella quisiera traer, no están casados ni nada, pero ¿cómo le pudiera hacer él para poder traerla antes de que se alivie? Antes okay. de que tenga el bebé. Ella se alivia en junio más o menos. Okay, hay dos cosas. Número 1, mencionaste que él automáticamente va a ser ciudadano. Eso solo trabaja si recibió la residencia antes de cumplir los 18 y tiene por lo menos un padre o madre, ¿verdad?, ¿Ciudadano? que es ciudadano. Entonces, sí, automáticamente se convierte en un ciudadano estadounidense. Ahora, si él es residente solamente en este momento, puede pedir a a a una esposa, pero se tienen que casar. Uh -huh. Pero eso va a tardar un poco más comparado a un ciudadano pidiendo a su esposa. Tal vez el mejor, la mejor opción, si él es ciudadano, es hacer un, una visa de fiancé, de comprometida. Fiancé, de fiancé. Pero no es ciudadano. Bueno, ¿cuántos años no, siguen? No, es en la pregunta. Y, y ya van tiene? a ser... Treinta años, pero cuando él arregló los papeles tenía como catorce años. Ah, entonces ah, okay. sé si es ciudadano. Pero, ¿ciudadano qué es ciudadano el amigo? Sí, don Cheto, ese es bebé. Ok, entonces. Es el bebé de la familia. Ah, Caramba. entonces es ciudadano, pues ya nada más que puede sí, hacer. Sí, sí, puede hacer la visa de comprometido uh, con ella para que se venga y, y dentro de 90 días de entrar se tienen que casar aquí sino él tiene que ir allá a casarse y hacer el trámite de la de la Pero ¿cuál edición, tarda menos? Yo pero eso va a tardar más de junio. El proceso. ¿Los dos? Lo que quiere es, es pues, doble. que ella tenga al el niño aquí. O sea, que ya valió el niño, no van a ser aquí. Mejor el Muy fiancé, bien. ¿no? No le dan que... El Pero tú eres ciudadano. El vato ya ciudadano, lo puede meter fácil. Después al rato vete? lo arregla, Ajá, ¿va? Si es hijo de él, entonces sí. Automático. automático. Sí, sí. Los dos entran juntos. Bueno, abogada, les goto de Neswan. Claro. ¿Tienes sí. algo chino? Sí. Con eso de que te quieres adueñar el segmento, adelante. Tengo una abuela que dice, hace 11 años, cuando nació mi hijo en Modesto, California, estoy seguro de que hubo caso de negligencia médica. ¿Por qué? Mi hijo estuvo 2 meses en 2 meses en el hospital. Gracias a Dios está bien, sano y sano, no quise demandar. Después, como sea, él se regresó a México, se volvió a enamorar, regresó a Estados Unidos. Tiene visa, eh, te, le dieron su visa de turista. Ajá. La pregunta dice él, con ese eso que pasó hace 11 años, que cree que tuvo negligencia eh médica cuando nació su hijo. ¿Puede meterse en la una secuela de esa negligencia? No, pero es que está bien. Ah entonces, ah, entonces no no, sé. no creo. Pero no, también creo. dice que nació aquí. Entonces, ¿por qué tiene visa? ¿Es ciudadano? Pues no sé, pues, aquí pues, mi, hermana, eh, mi ¿qué? no, vino con visa. El hijo creo vino, que es el ciudadano. Vino con visa, ah, aquí claro. con su primera pareja tuvo un hijo okay. hace 11 años. Okay. Okay, entonces a quer capa a través de la decía si hay una chance médica, de arreglar. mira, primero hay que ser más específicos en este tema hablo, hablo sí. por la abogada Ajá. porque si tu hijo no tiene una secuela de esa negligencia médica, pues Oscar, ¿qué le va? vas a pelear? ¿Es que vas a pelear? Sí. Obviamente no siendo que no la tenga, aquí no se puso, entonces hay que ir con la abogada no. directamente. Exactamente, no no es nada por la esas razones no les va a dar la vía para para una evitar. agarrar una visa U. Sí, no. Porque si no sería una dasta demandona si hubiera sí, sido algo Sí, no, eso drástico, también ¿no? y es ¿no? más civil Ajá. que criminal. Alguien no lo oís, hay negligencia, no quiere decir que era intencionalmente un uh -huh. crimen contra okay. la persona. Por ejemplo, cuando a Chino lo sacó la partera se le cayó de las manos, por esto como está. ¿Usted cree se que se le fue cayó por eso? ¡Boom! Y la mamá qué pasó? Que fue son nada, nada y la partera <risa> y no no <risa> ve a la señora que se me cayó y y así se le cayó de las manos. <risa> Ay, sí sí. Los de Ricardo, mi no tengo talme le que ya mi jefa, ¿Sí? a mi jefa me colgaba del techo. Oh my god. De un garabato en una caja, me ¿Qué colgaba? no dijo que estaba agarrando papas cuando usted nació? Sí, pues, pero cuando yo estaba chiquito me le caí de arriba. Ay, no manches. Y de sí, caí, pues no fui bueno. Antes chico, no sé le he hablado. Todo bato que trabaja en la radio se cayó de chiquillo. Oh, sí. <ríe> Apologe. Gracias por sí. estar con nosotros. Sí. Ay, gracias. Mío. Perdón. <ríe> le dijo mi amo. ¡Ay, no! Esta es que vez sí es yo no pude tenerlo que, que teñerlo, cuando el corazón habla. Se... Ay, qué bonito. Ay, qué lindo, de verdad. Oh, Manti tanto tanto tanto gracias, tanto clavie un poco más pequeña atraviesa. Uh. Está con usted ya de hoy, avocada, gracias a la Liga Defensora también. Ah, sí. Podrá ir a otras estaciones, pero no va a encontrar a alguien como yo. Eso sí, es cierto. Allá. 100% eh, Encontrará. Mire uh -huh. la verdad, ¿qué te Tú le va? Le Ay, va es... bien, le va bien, le va sí, bien no, con la otra. Pero pero, sí. pero no no trae floque y yo traigo. No trae las pick up lines no que ustedes tienen. ¿no? Tiene no, más no, dinero no. que yo, pero, pero <risa> lo traigo. No lo trae. Abogado cual dura la Liga Defensora? Claro, el número es el 800 333 3676. -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 800-333-3676 y el en el... Instagram también, arroba sí. defensora. Quería decir que los que están ahí en línea no nos van a colgar porque la abogada durante el corte comercial les va a contestar ahí para que no digan que esto es. y que el otro. Pero. Me la quedo, me quedo. Este, eh, abogada, muchas gracias. ¿Puedo dar un abrazo, chiquito? Un abrazo, ¿No? me encantaría, mancheto. ¡Ay, viejón! Ya se armó. A ver, ya, señor, ya, ya, ya. ¡Qué lindo! ¡No te preocupes de nada! Aquí estoy aquí. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí. aquí. Ey, eh, aquí qué? Aquí qué? Aquí qué, qué, ¿Aquí, aquí, okay? qué? ¿Yo qué dije? Dijo que aquí hace rato le dijo que un abrazo. Así vamos a ganar... se abraza, así se abraza. El abrazo tiene un significado grande, no nomás abrazas para agarrar al otro. Es que el abrazo puede impactar mucho en uno eh, de la Es, mujer, es okay. que el abrazo tiene uno que poner su corazón de uno en no el abrazo del otro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, quítate ¿Qué? de aquí. ¿Qué? No, gracias. La noche tu al aire. Amigo Paco Rodríguez, que cumple cuarenta años al día. Yeah. Ay, nuestro productor asociado, feliz cuarenta. Muchas gracias, muchas gracias. Qué tallazo, qué bárbaro. No, pues, costó bien caro, pero bueno. <risa> Porque a mí no me trajo pastel, Esto ¿eh? Esto va a estar respondiendo. ¿Cuándo, señor? Porque tú tienes un misterio con tu, con tu, con tu... Eh, no tu sabemos con la con realidad. Y no sabemos cuándo es y cuándo no es, ¿vale? Me cantaron Happy Birthday y estaba yo en Las Vegas. Sí, pero... Tu pasaporte dice una cosa y tu hermano dice otra cosa. No saben no, a le creer. El cumpleaños el Vin David eh con Ramón Luis Junior, el Junior. El chino, el chino, ¿quién? Problemas de identidad, a señalarme todos los días. No, Sí, no, Chino, hay que definirse. Uno no, está saco. definido y ya, ¿qué pasa? Muchas gracias, digo, no. mucho, digo muchas gracias porque te compraron el pastel y pues ya pártelo. Pero lo partiste mal, compadre. Felicidades, ¿no? eh, felicidades, te, te, te queremos. Muchas gracias, muchas gracias por este gran detalle, equipo, los, los sí, amo. Ándale, qué bueno. Guay, no, yo lo corto, están bien burros. Equipo. Oiga, les ahí quiero platicar todo, un vamos. tema para este segmento que se llama... ¿Quién está mal? Ahí, ahí les va. Trabajo en la construcción. Ok, ok. Un bato trabaja en la construcción. Okay. Ahí trabaja un muy buen amigo de él, buen camarada de él, su camaradota, uh -huh. su BFF, su camarada, su gran amigo. Entonces él él es jefecillo. Vamos a poner un nombre, Juan es jefecillo. Okay. Jefecillo. Y su buen amigo se llama José. Okay. José es nomá chalán, no es jefecillo, él nomá chalán. Entonces Juan, escuchó en una junta de que iba a haber recorte de personal. Y entre los que iban a recortar estaba José, su camarada. Esto es el dijo, le voy a decir, le voy a decir y de repente José ese día de la junta le dice, "Ey, ando queriendo comprar una troca nueva. Quiero comprar una ranfla." Entonces el vato eh, Se como que dice, le digo, no le digo. Le digo que lo van a correr o no le digo que lo van a correr. Entonces el vato va y no le dice ¿y? y compra la camioneta, José. Y a la semana de que le compró la camioneta lo corren. Y Entonces este vato di le, le dijo, "Es que yo ya sabía que te iban a correr. ¿Y por qué no me dijiste que no comprara la rafla?" Es que yo por qué te voy a decir si la compraras o no, es que tú eres mi compa, me deberas dicho para no embarcarme. ¿Quién está mal ahí? Juan, porque no le dijo, "Ey, estás en la cuerda floja, no compres nada." O José, porque exige que le haya dicho esa situación. No, yo creo que el compa que no le dijo. Si es compa le hubiera dicho, "Güey, sabes que no te embarques." Pero al rato toma? sí reclama y se le arma el borlote y le dicen, ¿Quién te dijo? Y sale embarrado, Juan. ¿Qué no tal si luego no, eso... no lo... Supongamos que luego después no, no, no lo corran, pero se la con... puede disfrazar, no tanto de que te van a correr. ¿Sabes qué? Espérate, porque aquí hay broncas en la compañía, no sé qué va a pasar. Mejor aguántate, no es buen momento. Pero si es tu compa, ¿tú le quieres decir? Por eso, disfrazasela. Pero, lo, pero ahora, ¿qué tal si tú me ves a mí que ando bien contento y, y bien entusiasmado de una rafa? ¿Para qué me bajas el avión? Pero, pues no lo voy a poder pagar. ¿Qué tal si tú me ves a mí que ando bien contento y bien entusiasmado de Pero déjame a mí. Me parece que hay que ser profesionales y no hay que mezclar el caldo con las albóndigas, señor. Si uno está trabajando, uno tiene que ser profesional en el trabajo y si yo tengo información que a usted le beneficio o le perjudica y yo no se la puedo dar por mi posición o mi envergadura en el en en el trabajo, no tengo por qué darle información. Nuestra amistad es completamente aparte y se tiene que separar. No, hay que ser maduros. No. Porque qué tal si los patrones le dijeron, "No van a decir nada, pero vamos a a quitar a 15 personas ahora." Yo también puedo pensar esto, si yo soy Juan, el el el el mayordomo, yo digo, bueno, pues que busquen otro la que siga pagando su ranfla, ¿por qué uh -huh. le por qué le tienen que afectar a huevo esta este recorte? Si el vato es bueno en su trabajo, al rato se consigue otro, a lo mejor no es bueno. <risa> Ahora ¿Qué pasa si yo como Juan y, jo y Chino como José le digo a Chino, eh, hey, dicen que más que te van a recortar? ¿A mí qué me ga garantiza que Chino no va a ir con los patrón? Eh, hey, me dijeron que me iban a cortar Ajá. y que luego al rato el patrón me diga a mí, ¿para qué andas tirando rata y yo también salga volando? Por eso, por eso. Exacto. Es, que, es que no le... Deja de comer. Eh, no se dicen las cosas directas. <risa> la, la, ¿Cómo Hasta se, se dicen? Hasta con comida me escucho mejor, clor, más claro. Oye, que eso quede. sí, eso sí, tienes sí. un punta. Eh, eh, eh, eh, vecino. A ver, adelante. No, se la dispara. Eh, eh, no estés comiendo. Yo no estoy comiendo, señor. Abre ah, la boca. Ah, no, pues es que estoy construida. Así cabrera. habla. <risa> ver, primero, ver, se la disfraza. Si es tu compa, se la disfraza. Ey, no compres ranfla. Hay problemas aquí en la compañía. No sabemos qué va a pasar. ¿Cuál sea el futuro? Ya o? me estás diciendo a mí que me van a correr. No, no. ¿Por pues, qué eres jefecillo y me estás diciendo ese jali? Pues, si pues es que no, estoy diciéndote que te van a correr, pero va a haber cambios. No me los han dicho cuáles. La neta, un cheto, si tu lealtad, si tu... A mí la amistad es muy valiosa. Ahora, tú dices eso y yo tú eres el, cha, el chaca ahora al revés y tú me dices a mí como amigo y yo que lo primero que voy a hacer yo es decirle a mis compañeros, "Ey, tú, dicen que va a haber cambios, eh, me dijo el chino que va a haber cambios, tuve en la junta y ya te empiezo yo a, a generar en la compañía el el el, el runrun run de que van a hacer recortadera", me dijo. Un ambiente laboral incómodo. Esto si al patrón se da cuenta, ¿Y ¿qué les dijo? El chino. El chino. Entonces tú también te estás arriesgando allí al al soltar Con, con, con información confidencial. Ah, pero eso ya es porque es chismoso. Por ejemplo, usted no le dijo a Chino que no se comprara la otra casa y yo creo que No, yo en realidad no le quise, que mira, <risa> neta, ir a Chino tú. Ah, no, ya estoy en eso. Te voy a decir algo así la neta, hijo. Así de amigos. No compres plátanos verdes. ¿Por qué? No, te van a alcanzar a madurar, hijo. <risa> es lo que te digo yo. <risa> ¿Cómo? Yo compro el plátano de verde. ¿Quién está mal ahí? Vamos a ver, la, la raza es muy sabia. 8, 18, 5, 20, 10, 55. En esta situación, ¿quién está mal ahí? Sí, eh, la situación es esta. Este vato era mayordomo y uno de sus camaradas trabajaba ahí en la construcción. Y, y él en una junta oyó, hey, vamos a hacer un, des un despididero de raza. Lo vamos a, de a, de a, de a de hacer como de 30 personas. Y entre ellas estaba el, el nombre de su amigo... Que él no le quiso decir, porque era conf información confidencial. El amigo de él le dice, hey, me voy a comprar una troca. Y él dice, no le puedo decir, no le puedo decir, que a lo mejor lo votan. Y efectivamente, tres semanas después, lo corren. Y el vato le dice, ¿por qué no me dijiste si ya sabías, para no verme embarcado con la ranfla? Y él dice, es que yo no puedo decirte, porque es con información confidencial. Y si te digo, ¿qué, ¿qué tal si tú es? le digas a alguien más? Y así corre, y me corren a mí también. Vamos a las líneas telefónicas. 1-866-446-6653. Regresamos. Don Cheto al aire. ¿Quién está mal ahí? Señor. Señora. Por supuesto, póngale nombres primero a los dos, a ver, porque a mí me confundió. ¿Cuál es, José, y cuál es, Juan? No, nomás diga, ¿quién está mal ahí? Usted diga, ¿está mal el mayordomo o el trabajador, okay. va? Ok. Para mí está mal el trabajador por haberse enojado con su amigo, señor. Espérate, pues, primero, si usted acaba de prender el radio y no nos oyó antes, déjeme decirle que el ya caso, regalamos cuatro Playstations, ¿sí? Cuatro, <risa> ya oh, regalamos dos, dos camionetas tres, dos. y va a haber más regales. Pero ahorita estamos a punto de regalar el viaje doble para ir, para a, ver, ir a, ver, a ver a Alejandro a Fernández. A mi novio, Fernández, ¿sí? Alejandro Fernández, chiquito. Y aquí, real, cuando digan a Alejandro Fernández, voy a montar una de él. Vamos a regalar próximamente el boleto doble para ir a ver a Alejandro Fernández. Ay, amor, no cabe duda Uy. que estoy haciendo sentirme. Cierro los ojitos y me... ¿Dónde estás? ¡Ah! Regresa el vuelo y vuelve a casa nu, no, viv viajera. El labio, el labio, Pero no digan ni si no si quiero morder, eh. Ah, estoy para allá. Okay, señores, ahí está ahí les va el Halle. ¿Cómo está este Halle? ¿Qué tan mal live? Este vato era mayor, mayor, mayordomillo de la de la Costru y los meros perros grandes le dijeron, "Eh, vato, vamos a un recortadero de tu gente." Entre ellos uno de sus buenos amigos. Entonces, cuando él salió, él sabía que su camarada, al que probablemente iban a recortar, iba a comprar una ranfla, una troca, una camioneta. Y él dijo, si le digo a este, hay la posibilidad que corre el runrun run y que le diga a los demás trabajadores y aquí se haga un amotinamiento y llegue a los oídos de los patrones y van a decir, ¿quién fue el que soltó la sopa de la junta secreta? Yo, entonces, no le digo, no le digo. El vato se embarcó con la ranfla y lo corrieron. Y ahora le está reclamando al, al, al amigo, ¿por qué no, ¿Por me, qué dijiste no me dijiste para no, pa no, pa no embarcarme? ¿Quién está mal ahí? Ahora sí, Gisela y Saida. <risa> yo sé, a ver, ¿cómo? Saíd, Saíd García Solís para servirle a Dios y a usted cuando quiera. Sí, ¿Por qué oh, no diga Saida? No diga Saida. No diga Saida, no Saida, no Saida. Motón. Saida. Señor, para mí quien está mal ahí es el trabajador. ¿Por qué se enojó con su amigo? ¿Por qué? Uno en el a trabajo tiene que ser profesional y se tiene que dividir las cosas. El hecho de que tú y yo trabajemos juntos eh no significa que yo tengo que dar toda la información porque antes que otra cosa tengo que ser profesional porque mi chamba va eh, de por medio. Y si yo voy a perder el trabajo por decirte a ti, pues no te voy a decir ni te da rata de que los patrones están a 5 6 7 8 de correrte. Entonces es es problema tuyo, es absolutamente, no no no se debe enojar con él. Okay. Eh, quien está mal es el empleado, el chalanillo. Entonces, ¿no me vas a decir que me van a correr? No me digas que me van a correr. Sí, pues, no, sí no, no, no, no, no te estoy diciendo. Por favor, no, no. Digo, me... si quieres que te diga, te van a correr. <risa> sino... Si quieres que te diga, ira, neta, aquí no ira. Así, neta. Neta. Si te lo vas a decir. Si te lo vas a decir, latas y de hasta un cómplice, hijo. ¿De <risa> señor? ¡No! ¡No le muevas! Que no va a salir Marzo tú. No me digas eso. No te creas, no te creas, hijo. No me digas eso porque andas tú queriendo vivir la vida que no puede y se da. Correcto. Ah, Estás viviendo una vida que no te conoce. ¿Qué está mal ahí? ¿Qué está mal ahí, Giselle? Mira, don Cheto, yo si fuera, yo, yo la neta no coincido con Zay, y todo depende qué tipo de amistad tienes. Si nomás es amistad laboral de que se llevan chido ahí como compañeritos de trabajo, yo siento que el chaquilla no le tiene que decir. En cambio, si son compadres, de que ya intimidan, de que se la pasan, que mezclan las familias y todo el rollo, yo sí sentiría la responsabilidad de compartirle a mi compañero dar best friend Te voy a decir y te voy a poner un ejemplo muy claro, girl. A ver, es que tú lo dices. You are my que... best, you are my best friend. You are my, You are my BFF. Si Pepe Garcé ve habla y me dice, ah. "Voy a correr a Gisselle al chino, no les digas, yo me voy a quedar más callada que la hache." Ah. No, ¡Ay, señor, por favor, ah, yo la que no! Sí, ay, señor. De... Con, Ahora, a ver, usted conoce a mi befa, este nos platica. Hasta el que se comió el fin de semana, usted cree que no nos va a decir. Yo que yo estoy aquí un poco más con Chinel Condi porque tú dijiste que se dice, pero. Sí, se lo disfrazas, ¿A ¿A ¿verdad? Son los disfraces. Y somos compas. Porque somos compas. Es sí, sí. una amistad. Hay uno así que yo te doy toda atención siempre. Claro, sí. señor. Hay una amistad y si es tu compa, yo sí, no sí, yo soy. no quiero verlo que usted después de 40 años que va a dejar su camionetita, vostro sí van y quiere una Raptor nuevecita. Ay, y yo sé serio, que vale. ya lo van a correr. Neta que yo sí le hago el paro, ¿sabe qué? Yo nombre? también diría, el, el, yo la eh. neta, vamos no, con no. la línea telefónica, les cuento de phone lines, vamos a no, no, comer, ¿qué no, tamalayo mar? Lina número 1, Omar, ¿qué tamalayo viejo? No, pues, pues yo opino que el Juan pues no debe decir nada, es de esto. O sea, el el patroncillo el, el por no de decir. No, él él no está mal, está mal de trabajador, Don Cheto. ¿Por qué? Pero pues también también hay que ver las dos cosas, porque mire, yo Mhm. Uh -huh. eh una vez me pasó lo mismo así, igualito, lo mismo. Y yo tenía un compa también que se llamaba más, ¿ah? Y le conté y él soltó la boca por ahí. Mm. Y resulta que el que corrieron fue a mí, Don Cheto. ¿Ve? No ven, manches. Ben, Ben. I told you. No, es que si si es Ben, que, eh, yo por eso dije te en ¿Qué tal si? Ay, señor, usted, usted no dijo sus codos, ¿no? Usted no dijo eso. No, si me dejaras hablar, señorita, te dijera que yo dije y tú no vas a dejarme mentir que yo dije, "¿Qué tal si al rato él empieza a soltar la sopa y se dan cuenta que yo fui el que el que tiró a rata de la junta secreta y a que corren esa a mí?" Claro. Usted lo puso como un ejemplo, más no que eso ustedes lo que pensaba. Ay es que yo ni siquiera he dicho qué pienso. Pues a ver díganos. Ahorita no, la oh. gente es más importante que yo. La gente es más sabia que yo. Hecho, ¿Usted dijo el... qué? Usted siempre al final, siempre eh. quiere ser el que al final, siempre. Ay. Usted siempre quiere acabar, siempre, señor. Oh. Usted todos primero y después yo el último. <risa> <risa> ¡Oh! No. Díganlo que pienso, hombre. Díganlo, el día que esto se llame El chino al no, aire, yo fui al final. Él sí, eh. es que tiene razón. Diego, no sé por qué. Hago eso si y te usted. prometo que, que estuve a lo... la última racion y lo que diga no. ay oh my god pompa no, le estoy espero mi hermano As... le digo que tiene un muy buen gusto y que le prometo que no voy a hacer eso. Quiero yeah. yeah. por mi qué vale lo mismo que la tuya y que la de la gente. Es lo que yo digo. Bien, chino. A mí me gusta eso pero que me no me deja viejo. No, pero usted no lo está haciendo por egoísta ni por nada, no, usted pero, lo está haciendo no, porque quiere escuchar sí. a la gente. No, pero fue lo revola traesa esa esa situación. No, pero es porque usted con broche de oro Es quien termina y abre los casos, porque el programa se llama Don Cheto al Aire, no, no se llama no de Don decir. Cheto and Friends. Estoy de acuerdo con el señor... De la no no la es Don Gato y su pandilla, oiga, no, no, no. ¿eh? Vamos con David, ¿o qué, chicas, pero tú qué? ¿Tú qué? <risa> No, ya aquí todas a toriete. Vamos con Israel. Ah, no Araceli, ara y Araceli con Nachi, pues y Pochico. La tele con Nachi con ese. Ay, déjenlo. ¿Cómo estamos Araceli con Nachi con ese? Bien, bien. ¿Qué bueno, tan mal somos. hay? Está mal, no hay nada que decir. Está mal el el patrón o el manager? Ajá. ¿Por qué? Por chismoso. No hubiera dicho nada si hubiera quedado callado ah, y así se hubiera quedado. O sea, no ni problema es para él ni, ni o sea, es lo que haya hecho él, lo que lo lo que haya hecho, o sea, Es su problema, o sea, él bueno, ya hace el drogo, ya. Casi lo corren y que te diga, "Eh, ¿por qué no me avisaste?" Pues yo no sabía, compa. ¿Te lavas las manos? Yo estoy entre troye, troye, entre la espada pero, y la pada. Pero usted cree que un chaquille ahí no vas a ver cuando van a hacer recortes. La Como neta, la neta. ¿Cómo sí vas a saber? Aquí yo estoy, en, yo, estoy en, yo estoy en yo estoy no estoy a, a favor de Saí, aunque te entiendo. Saí de Cuevas? Sí. Te entiendo, pero creo que si yo fuera tú y a mí Pepe Garza me dice, ¿sabes qué? ¿Le vamos a dar gasolina a Zahidi y al chino? No, ¿Y? Gisella, no, Giselle. No no, no, oh, no, no, no, Giselle. No, Zahidi. Zahidi, sí, no. Giselle, ya, ¿era que te vas a ir cuando yo me vaya? Sí, señor. Cuando yo me vaya. Yo voy en el paquete. Eh, a dónde? ¿Dónde va Don Cheto voy yo? Que voy al rancho. Ahí, a Allá le pongo, le pongo un puesto de para que venda fruta picada. Ay, qué lipos. Pues no que con él un, un puesto de chicharrones, fácil la chicharrón. Fácil <risa> el chicharrón. No, ahora ¿Eh? también. No los... ya, ahora ya está a punto de cargar los tenis, ¿eh? también te vas a sudar. Sí. Si a mí me dice Pepe Garza que los va a correr, la neta yo sí les digo, muchachos, hay pedo en el ejido. <risa> Ay, perdón, elegido. ¿Así lo dijo en, la Marlene? Así es en el rancho. No, la, yo ni supo y la bozal ni me dijo que <risa> se juegue. Ya me dijo. Se juegue creo que un jueves y el domingo como a las seis de la T me dijo, ya estoy allá de la raza. <risa> <risa> wow, thank you. ¿Cómo le dijo? Okay. ¿Cómo le dijo? ¡Hasta de acá la raza! <risa> ok, ahí te va. Yo sí les digo, hey, la neta, anda el rumrum. ¡Ah! No me hagan caso a mí porque no sé yo, muy bien. Hoy, ah, hoy. ¿Verdad? No sé muy bien yo. Bien, ¿eh? Pero dicen que va a haber recorto y vale. Sí, señor. Si usted nos tira rata, ¿no lo van a correr a usted? Si a mí me cuentan y yo tiro rata, ¿qué tal que yo salgo por pifas? No, salir? también yo salgo chispado. ¡Ah! ah, sí salgo ah yo sí salgo chispado yo. Ah, yo sí salgo chispado. Ya realista, viejo. No, neta, sí salgo yo chispado. ¡Les! Be honest her. Ustedes me tienen en un en un concepto que no me gusta que me tenga. Yo también salpo salí chispao en corto. En corto me chispan a mí de aquí, en corto. Okay, ya la aguantaron demasiado, señor. No, no van a aguantar, ay, ya quisieran, ya quisieran tener como como empleado a un, alguien como yo que no les pida nada, nunca nadie, no me ya quisieran. Uy, coño. Ni, ni, ni, ni, mm. Venga ahí. Okay. Ahí les va, ahí les va. Yo sí tiraría rata, así que yo estoy con el Condi. Yo también. Con yo también bien. ¿Por qué Chinel Condi, señor? No, yo estoy con Chinel Condi. El vato que está más лайjo, el Mayordomo Yordomío, por no decir la su compa. Señores, vamos a regalar boletos para la gira de Alejandro Fernández. Uh -huh. Esto es para el concierto que va a estar en la, la ciudad, ciudad de, de México. México. En el mero mero, mero mero, pero un lugarazo allí. El Auditorio Nacional. El señor. Auditorio Nacional nada más, yo ya lo he ido. A poco. El eh, mi sueño dijo aquí. Ahí va a estar el este el día 14 de marzo y nosotros vamos a regalar un un un una ida para que vaya usted con viaje y hospedaje incluido y toda la cosa. Son siete en total, pero ahorita vamos a regalar la primera. La primera. La, ahora esto es eh, para una persona para dos. ¿no? O sea, es un viaje doble. Un viaje doble. doble. Qué perro. No me está eh, No no habrá chance pero de para ganar. Ah, no, boletos no, pero... de Alejandro, hospedaje Y avión pues, ¿qué más En la Ciudad de México Imagínate todo el fin de semana de farra ahí, Chetito, Que nos llame quien pueda ir el próximo fin de semana O sea, este fin de semana en 8 a, a, a la Ciudad de México de Que tenga papeles para ir y volver Y que además quiera ir él con alguien más A ver a Alejandro Fernández Garantizado es el 818-520-1055 Este viaje a la Ciudad de México Para ver al Potrillo En este momento llamen en Don Chetolair 818-520-1055 ¿Cuál va a ser más de una cuota? Entonces, claro, aquí, señor. Mire, obviamente esto es para ir a México, entonces, obviamente tiene que tener documentos, visa, sí, las dos personas que van a ir y obviamente tienen que pedirlo el, el, el fin de semana, pues claro. a, eh ¿Sábado y, sábado y domingo, mínimo, porque usted llega usted el sábado y se va el domingo. No sí. más para que tenga esto es En es, menos de un cuente Eso en o cuenta. sea, si gana, primeros papeles Segundo, si eh, tiene que faltar el trabajo Ya es responsabilidad de usted claro. Ya me vi cantando esto ahí en el, en el auditorio, señor ¿Entonces ah. qué llaman ya? Llamen ya, claro 818-520-1055 que... Yo también sé jugar Que ah. si me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me doliotu adioz, para ke voja nega llo? Pero fe lo mejor, vivi un infierno a tu lado rajoñar por ti solo lo peor que pude hacer tal vez mi error más grande fue no mucho que te amé yo y hoy te pido disculpa si un día dije que jamás podría olvidarte que siempre te va a más viviré y me bastaron unos tragos de tequila a comprenderos jamás veniu nada de tus mentiras te vive y la verdad no fue sino de lo que esperaba me volvio pero no me morí como pensabas cerca del fuego justo al viento te yo de ti me enamoraba Llorar por ti fue lo peor que pude hacer tal vez mi error más grande pero mucho que te ame que te pido disculpa si un día que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar tú vives y me basta ahora nuestra hostia tranquila hasta entre nos jamás creí ni una de tus Me entregaste vide y la verdad más fácil de lo que esperaba Me voló pero no me molí como pensaba Se cae el cobre justo al tiempo que Yo de ti Yo de ti me ti amo Ya me vi ayer en el auditorio, señor, cantándole a Alejandro Fernández. Ahorita estamos regalando el pa el, el viaje con los boletos para dos personas ida y vuelta México. a la Ciudad de México el día 14 en el Auditorio Nacional. Si usted los quiere y cumple los requisitos obviamente necesarios, avanza a la línea telefónica, la primera llamada que entre. 818 520 1055. ¡Suerte! ¡Buenos días, quien habla! Bueno. Ey. Bueno. Bueno, bueno. Tres, ¡Tres segundos! ¡Heló, Kirin! Cinco ¿Está todo ahí? Cuatro Cuatro ¿Halo? Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Aló? Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Aló? Bueno, ¿quién habla? Escucha, que está en el teléfono, pa' ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ¿Eh? pasó, ¿Halo? pues, hija? Hola, ¿cómo estás? Muy no, bien, aquí. ¿y tú cómo estás? Aquí tomándonos unos chocos de tequila ¿Para qué hablabas? Para los boletos para ir al... ¿Le vamos a ir al... ¿Para la Ciudad de México? ¿Sí vas a ir? ¿Sí vas a ir? Sí. ¿Tiene papeles? No le digas. Esto. Oye, esa <risa> no si no es lo lo la quieres? única pregunta que se puede hacer. A ver, oye. en caso de que ganaras, ¿a quién llevarías? ¿Con quién irías? Con mi totoso. Oh. Ah. Ay, qué tieso. Se nos van a la Ciudad de México. ¡Qué oh. oh. <risa> ves tan ¿Qué? nerviosa? Ya se desmayó. Sí, pegonerviosa. No. Hola, ya todo ay, esto, ¿cómo sí, se sí. llama? Ay, ¿Cómo te llamas? María Rodríguez. ¿Cómo? María Rodríguez. María, María Rodríguez. Rodríguez. Qué genérica. ¿Dónde nos escuchas, <ríe> María? ¿En Los Ángeles? Ah, ay, los ángeles. en Los Ángeles. Los Ángeles, María. Pues a, a prevenga sin porque se nos van a ver a a, a mi oh, gemelo no. de voz, Alejandro Fernández. A ver, oh, María, cántate oh, del potrillo, cántate. Canta que uno de Alejandro. Venga, hágale, María. Uno de Alejandro? Sí. Ay, estoy muy nerviosa. <risa> échale, échale. Ay, ya déjale a la pobrecita ni estoy puede. Está temblando. ¿Eso está temblando? Sí. Mira, mira. Ay, Ay, Giselle, una, no dos, me dice la luna, 2, 3. Te olvide y me bastaron unos tragos de tequila. ¿Qué es la dedicatoria? Sí, te veo <risa> muy prendida. Sin bien. dedicatoria, señor. Yo yo a mí me prende el potrillo con cualquier canción que me cante. Bien, a ver, Don Cheto. Ahora sí una con Alejandro Fernández. Vamos a buscar uno esto ya. Como que pierden stream en vivo aquí de la Dios. guitarra Paco Rodríguez. Sí, Ea. sí. De quiero <risa> Lo digo como un lamento. ¡Ay, ¡Ah, perro mío! Como un quejido que el viento <risa> se eleva por donde quiera. ¡Ay! Te quiero. Mira el perro. ¡Vieso! Qué pena verte perdido. Ver, ya largó. Como que pierde un estregua. Venga, el grito, el grito. Que se le va el infinito. ¡Se van con la finta, chavalos! ¡Se van con la gana! ¡Me salió un perro! ¡No, give me five! ¡Le aventé no, mi brasier a Don Cheto! Pues... ¡Le la... aventaron hasta el brasier, señor! ¡Don Cheto! Este... ¡Deme mi brasier de regreso, señor! ¡Eh! Pensé El que era primero viajando. de siete ganadores, viajes dobles. Sí, no, doble. te noto con la boca abierta. No, perro, pensé que le iba a la neta, yo pensé que no le iba a... No, Ay, ya, ya, ya gan... vamos a hacer un segmento aquí cantando perronamente. Señora, y deme, deme mi Brasil porque ya... ¿Esto qué me mentes? ¿Qué es mi Brasil? Pensó que era así de las gorritas de los... Oh, Dios. ¿Esto es la gorrita de perrío o qué? ¡Avienta aquí una! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! ¿Qué me dijeron? Don Che va a cantar de la tiznada. ¡No, oh, señor! ¡No, se vaya con la ginta! Yo lo admiro. Cerré ¡Ah! mis ojos y dije, ¿es Alejandro? ¿Es Chenti? Es, es, es, Por eso saqué todo y dije... No, no, es nomás. Si quieren más rolas, pídanlas aquí y yo se los canto. ¡Ay! Ay, Aprovechando que va a servir pa' algo, Paco Rodríguez. Va a servir pa' algo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Oh! ¡No, caguitaza! Va a servir pa' algo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y la chica, verá, y te, te empataste y se da mensa? Bueno, yo sí, lo sé, lo sé. En vivo aquí en Don Cheto al Aire, desde el Terry, dicen que siempre no vendieron este famoso avión presidencial, y para eso tenemos a la mera mera nuestra corresponsal, nuestra chiquita Ingrid Lasper, bebecita, cuéntanos cómo anda ahí todo el guateque que se está pasa? manejando. ¿Qué pasa? ¿Y cuánto ocupa el presidente? <risas> hola, buenas noches a todas y a todos. Me quería anclar pues esto que les damos aquí en vivo desde el que efectivamente se había comentado que macho Bonaldoya de los Mavericks había comprado el avión presidencial en alrededor de 126 millones, que era la oferta inicial. Sin embargo, eh, a pesar de que hubo un tuit de la empresa de Airplane Bane, especializada en aviones, también de este empresario que como mucha gente sabe participa en este show, en este reality de Shark Tank y usted, pues se desmintió que lo hubiera adquirido esta Airplane sabe. Y tal es así que el día de hoy en la mañanera apareció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el primero que adquirió ya el primer cacito de ese sorteo de la rifa en la cual se va a a pesar rifar por decir de alguna manera, en la locación presidencial en que ya sabemos que va a ser un intercambio de dinero no como tal de aeronaves. De hecho, bueno, también se tomó una fecha bastante interesante para que fuera la venta oficial al público. Será este próximo día, 9 de marzo, que como sabemos es un día especial aquí en México, porque será el día que se conmemore un día sin mujeres. Así que todos estos cachitos de lotería se comenzarán a vender en esta fecha. Eh, como dicen muchos, bueno, pues, si te están listos, quizás las cosas siguen adelante. El presidente les desea que el día de hoy en la mañana se pongan el castillo. Y Ingre se cayó, que se bajó la camioneta, se cayó, se cayó un, un... ¡Eh! pozo, qué güey eso, yo así como que la puta que de locos se cayó. Ingre. Se nos fue Ingre. Ingreara una. Aquí estoy, aquí ah, estoy, aquí estoy. Entonces qué dijo ah. la mañanera? Ah, la mañanera dijo desmintió que había sido la venta del avión para esta persona, pero este empresario él dijo que Este próximo 9, como les decía yo, que es una fecha especial porque al final del día pues, se conmemora el Día Sin Mujeres, se comenzará la venta al público de los cachitos y él pasó allá junto con eh, pues, el encargado o el director de la Lotería Nacional en México, con el primer cachito siendo él oficialmente el primero en que compra un boleto para esta risa que ha sido tan comentada, Don Chito. Don Chito, ¿pero cómo compraría él el primer boleto? ¿Qué tal que ese boleto se lo gana? Pues él me lo gana, pues es la gente que tenemos. Bueno. Lo ve, no, no pues dale, que ya lo saca, saca ya. él. Ah, no, cierto. se lo da un, a un compadre, a alguien ahí hey, cóbralo tú, nos vamos a las michas. Capaz de que se lo saca él, digo yo. ¿Qué piensas, viejo? Yo pienso que eso del avión es una tontera todavía. Que siga, que se siga buscando un un comprador. Sí. Don Cheto, Pero... ¿pero en verdad, en verdad usted cree que de las 2 horas de la mañanera dedicarle más de 40 minutos a hablar de la rifa no, de un avión no, en no, vez de hablar no, no, no, del no, problema no, del coronavirus, del problema de seguridad, del problema, o sea, o sea, ahí yo estoy de acuerdo contigo ¿Really, en esa parte. Pues estoy de acuerdo contigo en esa parte, que se siga buscando un comprador pal mentado avión. Pero ya no, que no hablen de eso en una conferencia de prensa, pues. además innecesaria que el señor eso se ocupe esas 2 horas de su día a tratar de mejorar a México. Sí. Oiga, Ingrid, pues ahí. Yo sé que todos estamos de acuerdo. <risas> Le mando un abrazo estamos grande, que y, que este Ingrid Láspe. Muchísimas gracias, mi querido Don Chefe, igualmente. Le mando yo muchos besitos sin coronavirus. De aquí es el terror para allá, que es mucho calor. Eso bebe. Pues hombre, venga, venga, esa porju venga más. <risas> ya nos vamos tú. Señor, sígame en mis redes sociales, arroba, sí, soy Zahid, estoy Zahid en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok, ya subimos nuestro primer video con Giselle y el Chino, y esta tarde me puede ver a las 4, 3, centro en el Mameluco por Estrella TV. Vámonos, hola. Ay. A mí, síganme como el Chino al Aire en todas las redes sociales. Y esta tarde nos vemos ahí cerca del Vallarta de la Ricida, porque voy a comprar despensa para hacer mis... Eh, mi... ¿Cómo va en tu Chinofit? Ahí la llevo, ahí la llevo. Sí, viejo. ¿Eh? Hola, ¿qué haces de pastel? ¿No trajero comida? No comí, pastel. No comí. No comí. Chocolate. Chocolate. Sí, un pastel. Agarró chocolate. Zicle, agarró un pacito de chocolate. Para matar la malilla. Para matar la malilla, pero mm. no va no a comer. Más muy bien, chichati que ya se te está notando. Qué neta, señor. Está. La carga superada sí. No, no, tú sabes que yo te apoyo, yo te apoyo a ti, chinar. El abdomen fei también, sí, sí. Yo te apoyo porque es un Los dientes hechos también, sí, sí. No, algo diferente. Éste le encaja. Mira. Que los perros ladrin, señal que vas avanzando, chine. Ahí güey. güey. ¿Estamos cansado dónde? Gracias. Eh, Por favor, señor. Te, te quiero ver bien, mamá Dolores, pa' que andes sin camisa. La va a quitar bien, perro. Pa' que vea la raza diga guau wow, y las morras digan ¡Ah! Me subo a no eh, sentarme en la y rama. Y que Giselle, Giselle diga. Oye, chino, ah, perdón que te llame a estas horas, pero Ay, no, gracias, ay, señor. Ay, ay, no. Ya, ya cuando lo venga. Yo no ni borracha, señor. A ay, mí sígame en las gracias, redes sociales. Andy, Otra vez. O sea. A mí ya quisiera, chiquita, en las redes sociales Giselle Bravo oficial en Instagram y nos vemos esa tarde. ¿Te gustan ¿Cuál? los hombres? Gisela, tí dame tres tres cosas que te gusten en un hombre. Tres cosas que me gustan en un hombre, eh, normalmente que estén altitos. La ¡Armo, total! Toda, no, no, la, no es la arma, la arma, las armas y el arma. No, claro que no. Eh, pues no no me gustan ni gordos ni flacos. ¿Te eh, gustan flacos? Armo, la mola. No, no me gustan flacos. A mí no, sí. dije que no me gustan ni gordos ni flacos, o sea, eh, ¿se pero gordos no tampoco. ¿Pues ando con gordito? Ah, ya conozco otros gorditos, hombre. Mm. Gorditos panzones así, papadones, no. No, no. Anda no. con un vato ahí 34 de cintura. Pero un cuarenta y dos, no te veo yo. 42. ¡Ay, señor! Ahí y luego? la última, que sea mexicano. ¿Sí? Eh. ¿Por qué atrás de haber cansado de, de <ríe> trajeros? No, ¿por qué no? Eh, sí, creo que bueno. he coincido más con mi propia cultura, señor. Yo, yo le quiero decir. ¡Tú no, tú no! <risa> pero ahí, pero ¡Se me reguelve la panza! ¡Se me <risa> reguelve la panza! Ay, ¡Señor! Oh, ¡Ya, por favor! ¡Ay! Muchas gracias por escucharnos